Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. A ver, este es centro de debate que hacemos el núcleo de trabajo social en primero fue con los eh, interventores secretarios de algunos ayuntamientos. El segundo cuatro sindicatos vinieron y el tercero nos parecía que era importante que Así, uh, era importante empezar a hablar más concretamente de todo lo que afecta a las personas ¿Mm? que al final y al cabo es lo que también evidentemente afecta mucho a, a, a las profesionales o a las profesionales pero pensamos que esta, esta, hoy teníamos que hablar más de lo que afecta a los movimientos sociales y de, más concretamente a las personas eh... Eh, yo simplemente quería decir, porque he visto por ahí que decía la Carta Europea de Administración Local, que dice que lo que puede hacer la administración más pequeña, más cercana, que no lo hagan las demás, ¿no? Pero bueno, se ve que el Estado y lo que tenemos aquí en el País Valenciano, pues va totalmente en contra de lo que algunas veces se puede hacer en Europa, que a veces no puede gustar, pero veces no. ...y vamos totalmente a la contra... ...entonces yo no me voy a engañar nada... ...lo que creo que lo importante es que pueda hablar... ...las personas que hemos invitado... Eh, ...pero antes de presentarlas simplemente lo que queremos eh, decir... ...es que les hemos planteado unas preguntas... ¿eh? ...para orientar un poquito... ...entonces lo que nos interesa es poder eh, saber... ...qué tipo de relación tienen vuestras entidades... ...con la Administración Local... Para, en base a eso, saber eh, cómo os están las, eh, bueno, nueva, no, se están afectando las... Bueno, la no, están afectando. O os va a afectar la nueva ley de, eh, local. Eh, si ya habéis empezado a mover algo a esos niveles, pensando en las posibles repercusiones o posibles o efectivas repercusiones que va a tener esta ley, ¿qué pensáis que se puede hacer eh, a nivel de, de pelea, de lucha en contra de, de esta ley?, Y lo que nos interesa mucho también es ver un poco si se pensáis, si se puede empezar a organizar un poco un movimiento conjunto, ¿no? Que no cada uno cada uno estemos cada entidad esté luchando por su parte, sino eh, eh, empezar a hacer movimiento conjunto. Eso son preguntas es un poco que nos parecían interesantes el el planteado. Entonces, eh por mi derecha Después pues empezáis como queráis, ¿eh? interviniendo. Eh, a medida está David Martín, que eh, trabaja en un servicio especializado del área de menos del Ayuntamiento de Valencia. Eh, después está Palmira Castellano, que es representante de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia. Sigue Julia Checa, que trabaja en Valencia Coge. Y después eh, está la acta de Xavier López, que forma parte de la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo y también eh, eh, viene como Movimiento de Pobreza Cero. ¿Vale? Así que si os parece, que queráis, podéis empezar un poco. Son... Uh... <risa> eh, a ver, eh, más o menos... Para, para tenerlo claro, a ver, lo que nos parece eh, sería que se haría acabar aproximadamente a las nueve. ¿eh? Por lo tanto, sí, mucho, pero bueno. Entonces, eh, unos 10 minutos aproximadamente, cada una de vosotras, para que después nos pueda dar tiempo a hablar en, en conjunto. Pues nada, buenas tardes a todo el mundo, agradecer la asistencia, la participación y sobre todo agradecer con los compañeros del colectivo de Cebal Sociedad que ha remolto un poco el haber contado conmigo. He tenido la fortuna de participar en algún momento del colectivo, en una etapa, en la segunda. Y en esta parte, pues, es el un poco el trabajo detrás de otras luchas, otras cosas. Yo que aquí, pero bueno, la verdad es que estoy muy contado de que hay ese contado conmigo. Eh, yo os voy a dar mi humilde visión de, pues, sobre el trabajador social social que, trae, que trabaja en un programa con menores y no tiene por qué ser verdad ni tiene por qué ser única ¿no? pero un poco bueno, pues, resolver las preguntas no son fáciles yo creo que las preguntas son más fáciles que las últimas ¿no? que son las, las preguntas mágicas las soluciones mágicas Contaros que yo empecé mi andadura profesional en el 95 Voy mirando aquí porque tengo un guioncillo Como estoy acostumbrado a pensar tan poco Es decir, la administración va a trabajar, trabajar en urgencias, ¿no? apagando focos Entonces, la verdad es que los momentos los que uno tiene para, para salir a represionar son pocos Entonces, pues por eso ver, pues es fácil poder compartir con tanto poco las la represiones ¿no? De alguien que está por ahí Yo cuando empecé en el 95 Bueno, pues, mmm, que había bastante servicio social especializado, o sea, privatizado, ¿no? Y esto no es algo que inició el, el PP. Y chaval, bueno, pues eso. Tu madre te dice que es una oposición de trabajo social, tú no le haces caso. Y entonces empieza a buscar un poco la vida, a participar, a voluntariado. Y como tanta gente empezamos en el ámbito de la animación. O sea, trabajar con jóvenes, con familias, con chavales, pues es pues Un animador sociocultural, con no sé qué... Yo lo que veo es que ha pasado 20 años y... Bueno, pues la verdad es que en sentido las cosas <ríe> no mejor, ¿no? Es decir, llegó un momento hace unos años me planteé la posibilidad de, de sacarme una plata digo, otros un los sí. y digo, pues sí, me trae siempre sí. un y sigo haciendo lo sí. mismo bueno, que hago, pero fue imposible, no realmente tenía que haber escuchado nada de, en ese momento. <ríe> Con 18 años te voy la facultad. No, lo digo porque... Mmm, Bueno, pues eso, yo he visto que han pasado los años y, y lo que estamos viendo ahora no es nuevo, es decir, esto es un modelo un modelo de gestión que ya se inició hace bastante tiempo, ¿no? Y me decía, bueno, realmente yo empecé a trabajar en la montamiento de eso, en aquella época en Milata, no sé dónde, las programillas, en los centros día, chavales, ¿no? Entonces, claro, que sí, pues ahora es que la treinta bueno, lo que hace lo que antes, es impulsar y, y pisar, acelerar todo, ¿no? Pero vamos, que decir, que mi nacimiento en el recorrido, en mi aprendizaje profesional ha sido un ámbito ya muy plenario, ¿no? que nosotros estamos contratos de oficina y servicios y no estamos a pagar, lo que ha sido es en el ambiente en que yo me, me, me he crecido y me construyo como como profesional de lo social. ¿no? En cuanto a la reforma, a mí me da mucho miedo, que decir, la idea un poco de que el principio rector es el presupuestario, recibe de la, es que me, da, me da pánico, pero como todo debe estar nada, y por lo bien que la soné, pues como sobre la guerra santa o un clima un clima prebélico, ¿no? Y a veces en la vida estamos como en la Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? entonces no en la amenaza de la guerra, el Churchill sacando los mensajes, ¿no? pidiendo a la federación que haga la cantidad de esfuerzos brutales, ¿no? el pos de la guerra, el pos de la era atómico, un poco yo lo que siento es que de alguna manera el, el que se el que sigue de todo pendiente de siempre se puesto es decir, el reforzar un mensaje en que todos tenemos que apretar el cinturón y todo queda hipotecado, porque no basta, no basta. Me da miedo, ¿no? Pero claro, si al menos fuera cierto, porque sabemos que nosotros, el que aplican el eficacia y eficiencia, en otras culturas, en los países, la cosa se hace pensar realmente en corregir la crisis o en evitar los males. Pero aquí sabemos que no. Aquí sabemos que no. Que en este país un poco parece que la administración, si no es corrupta, para enriquecerse. Es mediocre es decir, es muy mayor es decir, si no montamos el negocio de cualquier cosa parece que no nos interesa ¿no? No. Eh, en el ámbito al que yo trabajo que es la ley para menores no es más que un ejemplo de, de esto en, en el ámbito de los servicios sociales hay un servicio social especializado ¿no? es decir, trabajo con judicializados el trabajo, del, el trabajo de la delincuencia juvenil eh, la alienación la ley pues es, la ley que en 2000 que es una buena idea, pero que nace ya, nace ya tocada. Nace sin presupuesto, nace sin una voluntad política, nace sin muchas cosas. Eso apropicia que luego, pues, posteriormente, se vaya reformando la ley que ganan menores, pues, como se fueran las soluciones eso, incluso que se vayan torciendo, se vayan, ¿no? vayan guinando más, se va endureciendo un poco todo más. Pero claro, ya nació tocada porque nace sin una voluntad política de, de, de realmente trabajar pensando en las personas. ¿no? y hacia tocada porque no sé, otra vez presupuestos, pues, de recursos humanos, de suministradores, por lo cual nos teníamos 30 años después es, en el fondo es producto de producto todo eso. ¿no? De hecho es una ley, es un digamos, es un trabajo en el campo del RRHH, del de protección en el que aquí en España en esa cultura de negocios se ha priorizado mucho el dinero del trabajo, lo que ha sido las gran lesbane, ¿no? Es eso sí que es un negocio. ¿no? En otros sitios, como el modelo belga, que a lo mejor se, se prioriza mucho más el trabajo medio abierto con los jóvenes en las calles y el trabajo preventivo. Aquí no se ha prevenido nada, aquí no se ha considerado la familia, juventud, política tal, pero luego, lógicamente, pues tenemos muchos chavales judicializados con muchos problemas y conflicto social pero que acaban en juzgados, ¿no? Y que tienen que cumplir sus propios, sean en la calle o sea, las en las cárceles. Claro, lógicamente aquí el, la gestión de todos sus presupuestos pues es un negocio así un negocio durante años para, para las entidades. Es decir, gestionar eh, los sueldos de los profesionales que hacemos el trabajo medio abierto no es un negocio para nada. Pero si gestionan los sueldos de los profesionales, en las cárceles para menores, gestionar los presupuestos de comida, la seguridad, etc. Todo eso es un, es, un, es un negocio. Aquí hay colectivos por la Cueva de que siguen atendiendo eso con una bandera, un trabajo, en una lucha, una defensa. ¿no? Es decir, no a las clases... Pero bueno, yo no voy por ahí, voy un poco por por, de, por establecer, ¿no? es decir, aquí hay una ley que establece que tienen que haber unas medidas en medio cerrado, unos recursos, unos, unos recursos en medio abierto. Aquí lo que se ha actualizado, lógicamente, es los recursos en cerrado, que es donde las entidades van a hacer negocio. Lo que pasa en la calle, lo que pasa en medio abierto, lo que obviamente pues, no, no le interesa a nadie. Eh... Bueno, y la última jugada en este campo ha sido cuando el año pasado la consellería dice que a fecha un, en un mes o dos meses pues todo el trabajo que se venía haciendo en medio abierto en toda la comunidad valenciana con diferentes entidades ent, ent, entidades muy implicadas con mucha trayectoria y con mucho bagaje profesional pues que a partir de un mes o dos meses, pues que eso va a llevar de guerra, ¿no? que es una empresa pues, que ha gestionado hasta las carteles de, de menores. Es decir, que se plantea bajo la excusa de ser el criterio de eficacia y eficiencia en un periodo de crisis, que, decir, que lo va a gestionar en otra entidad, solo a otra porque tiene más sentido, etc. Bueno, a continuación de eso, lo que se ha comprobado es que la cosa sería eso es subir hasta un 30 por 32%, lo que es el presupuesto de la ratio por educador menor. Es decir, en el momento que llega a la empresa, a negocio, que se ponga a hacer un monopolio, yo le subo el porcentaje de dinero. que Bueno, entonces, por eso vengo un poco a... A poner dos ejemplos que tienen que ver con mi sector para, para escenificar un poco, es decir, cuando no hacemos una corruptela, somos mediocres, o sea, somos más, ¿no? Y aquí, la recorregante, las cosas salen pensando en eso, ¿cómo podemos montar un ¿Qué va a suponer que más cosas va a suponer? Esto es un poco lo que estamos viendo a fin ¿no? Y entonces, imaginémonos cuando el tren marcha ¿no? esta reforma de ¿no? la lista de ¿no? Yo pienso que a fecha de hoy, ya estamos viviendo una vez más de los profesionales de la intervención ya estamos viendo unas grandes instancias y brechas. ¿no? No nos enter, en el fondo no nos enteramos de nada, porque está pasando una caída, no nos enteramos. Pero no porque no queramos, porque no nos expliquemos, ¿Por no, sino porque no, porque no hay medios, porque no se, no se invierte en ello. Completamente la interretorencia, si no me equivoco, supongo que la, la la de el de la área menor yo creo que tiene seguramente dos probamos de que es el de judiciales, en que estoy trabajando yo, en un centro ya para jóvenes en, la, en Y con esa visión, con ese alcance de las políticas sociales para prevenir, para invertir en la humanidad, la verdad, sí. Sí. no nos enteramos de nada, no nos enteramos de lo que está pasando, no nos vamos a enterar. El resto de recursos que hay en el área, bueno, para, para menores, pues pertenecen a entidades, desde trabajo a la izquierda, entidades de barrio, que un buen trabajo con, con menores, y que se homologan como recursos públicos. no hay que ver, Claro, entonces si si, si a la administración local, que estamos cuáles les ¿cuál es el escenario posible, es decir, Antonio le entendería que devolver a la Generalitat eh, esos dos solo son los programas que tienen, ¿no? Las es que no tiene mucho sentido, pero bueno, se puede ver en ese en, ese, en, esa, en esa situación. Nosotros pensamos que si no lo no hace, si no lo hace editamientos por por amor propio, es decir, tampoco, en servicios de menores devolver o cerrar los dos únicos programas que tienen, pues, pues afecto autoestima de lo que es el fundamento Valencia y la en su servicios sociales, pues igual es capaz de hacerlo, pero por eso solamente, ¿no? Pero podría, lógicamente, devolver esos dos, cerrar sus dos servicios, es decir, esto que lo que extiende a, a partir de ahora el mi Ministerio o lo que extiende la Comuna Autónoma Generalitaria, ¿no? Esto es un poquito también para ver decir, el alcance que tiene realmente la Ayuntamiento de Barence en el Servicio Social, en menor, en los programas luego, claro, hablamos de, mmm, hablamos de, de que los centros municipales de Servicios Sociales tienen sus programas, ¿no? porque bueno, los compañeros están, yo estoy saturado, los los centros municipales y los centros municipales, ya no hablamos de personas o familias, hablamos de expedientes, es decir, tiene 500 expedientes, si ese compañero compañera se pone de baja, se embaraza, y el encargado no le, no le ocurre de esos 500 expedientes, las 500 carpetas se repasen entre, entre, entre los compañeros, ¿no? Es decir, es decir los, los, los centros principales y servicios sociales, en el sentido de estar como los otros que tienen menos capacidad de la realidad, de salir de la calle, de, de prevenir, de, de, de, al final les pasa como a mí. Es decir, de, de, pues tienes que decidir cuándo sales en una situación muy concreta y... ¿sabes? Porque el resto es todo papeles y seguro que Hablamos de que hoy mismo, por ejemplo, Europa vuelve a decir que los niveles de paro juvenil son insostenibles, ¿no? A fecha de hoy, ¿eh? No hablo de lo que el escenario que con la administración, no con el nivel de interés, pero... Hablamos de que la ciudad de Valencia está llena, donde estén temes humanos que recorren la ciudad en bicicleta, peinándola, y nadie se pregunta qué pasa con eso. Es una realidad que crece, son sanzas. Es si, decir, si, a nivel de servicios sociales no tenemos capacidad ni de, de, de intervenir, de, de interrogarlo ni de salir a ver qué está pasando con todo eso, ¿no? Y son claros chavales, son invisibles, ¿no? Hablamos de que muchos niños en la ciudad de Valencia, cuando llega el verano se acaba el colegio, tienen que comer en la casa de la con sus familias, ¿no? Hablamos de cosas que están pasando, que era la de, de los ¿no? Hablamos de que el sistema educativo, es decir, elimina este año que viven los PCPs y no se sabe todavía qué va a pasar y que cada año va dejando más chavales en la receta, ¿no? sin plazas para poder estudiar, ¿no? Para poder hacer sus necesidades y carreras oficiales. Hmm. Hablamos de lo que vamos a cosechar también de aquí a, a unos años ¿no? En fin, mayor pobreza, mayor exclusión, ¿no? mayor, un, un sistema de protección más desmantelado y mayor mercantilización ¿no? un poco o volviendo a la idea del del término que acuña acuña figurun de los residuos de los residuos humanos un término muy duro, es el escenario que nos está planteando al que nos lleva la, la administración a los profesionales de, de la intervención social ¿no? también en el campo de menor y familia Claro, la llegada de la reforma yo creo que supondrá decir que la, la comunidad autónoma será siete escalones la ciudadanía las familias los chavales tendrán que pero siento que pasa un un proceso cada vez más inalcanzable ¿no? para llegar para mucha gente, y más todavía para la gente que está en mundo rural, ¿no? Si no, a ver cómo pues, se entiende muchas cosas, como lo que está planteando hoy en día, la consejería con la gestión de los centros de vida, que es también eliminarlos y sacar a concurso en público, un poco lo que hizo con el campo de reforma aquí y ahora no hace más orgánico. ¿no? Es decir, si tenemos una generalizada fecha de que es incapaz de gestionar ¿no? eh, cualquier servicio de pagar a tiempo, decir, bueno, lo que nos espera yo creo que es un tupido velo de burocracia... Y, y que la gente, pues, lógicamente, está pasando hoy, la gente se muere esperando ¿no? es decir las cosas. Entonces, podemos esperar de, de esa reforma? Pues más de lo mismo. ¿Quién va a valorar, quién va a evaluar, qué venta tiene ¿no? y en qué condiciones? Eh, hago el grato, por ejemplo, de realidad. ¿no? Es decir, yo llevo 12 años trabajando para el Ejuntamiento de Valencia con un contrato ilegal cobrando 800 euros menos con compañeros funcionarios funcional en los centros principales de servicios sociales, filmando informes sin, sin que esté colegial, ya nadie le, le, le importa, ¿no? trabajando sin ratio, trabajando en lista de espera, ¿no? sufriendo impagos de meses y una empresa u otra que llega cada cuatro años por una contrata. Es decir, esto es lo que nosotros estamos viendo a fecha de hoy, mucha gente, sí, y desde hace años. Decir, eh, ¿Qué puede pasar? <risa> si además se pone en más está más precaria, más, más... Es decir, ¿Quién va a pagar el pato? Y con esto a acabo, lógicamente, las situaciones de mayor necesidad, de mayor pobreza, de mayor exclusión. ¿no? Aquellas situaciones en las que yo necesito estar todas las semanas en la calle, en los institutos, en los barrios, en las escuelas para todo, en las asociaciones de barrio, en los centros de día, en las casas. ¿no? esta es la gente la que realmente decir, el colectivo de chavales de familias decir, que, que va a pagar el pato además si hablamos de que de aquí a unos años vamos a cosechar más pobreza más exclusión y más más desigualdad pues estamos hablando de que de que va a haber más gente que todavía va a acabar pagando el pato si esta reforma se pone en marcha por, por los términos que, que se están haciendo bueno me callo ya y paso a los ¿Tienes? que en el turno le va a hacer la castellano. Quiero dar las gracias también porque me han invitado a participar en este debate. Yo estoy en la plataforma en defensa de la ley de dependencia, porque soy madre que tiene una hija con una discapacidad. Eh, mi niña tiene 25 años y cuando la tuve pues yo estaba trabajando, como muchas de vosotras, y tuve que dejar de trabajar porque tenía una enfermedad grave que había que estar constantemente yendo al médico. Y, y claro, hacía falta que su madre estuviera ahí con ella yo no tenía un contrato de trabajo ni tan bueno ni tan largo como para permitirme el que alguien la cuidara ¿no? hubiera hecho falta un, unos ingresos muy grandes para tener una especie de familia casa cuidándola eh, cuando ella se puso mala pues yo estudié trabajo social se me ocurrió que era una buena forma de poder canalizar el tiempo que, que pasaba al lado de su cama Cuando surgió la ley de dependencia que se aprobó, pues claro, fue una, una esperanza muy grande, ¿no? Porque yo no había cotizado nada durante pues, todos esos años, eran muchos, y por primera vez en, en la vida pues vimos que se nos consideraban las personas que cuidábamos o a nuestros niños o a, las, o a nuestros familiares pues como un trabajador, un trabajador que estaba casi las 24 horas del día en el cañón, ¿no? Esto pues no tenía horarios iguales por la mañana a pesar de que noche. Incluso para cubrir uno sus propias necesidades pues tiene que estar pendiente de la niña, ¿no? coordinando a la doleña o, o bueno, viviendo situaciones pues, realmente dramáticas. ¿Y ¿Qué sucede cuando nos enteramos de San Veo la ley? La leo la estudio un poco como trabaja como una profesional que tiene unos estudios Entonces me, me da bastante esperanza. Presentamos la documentación y cuál es mi sorpresa cuando veo que pasan siete u ocho meses y no recibimos ningún tipo de notificación negra, como si no hubiéramos hecho nada. Entonces con unas compañeras que conozco vamos a preguntar, nos acercamos, como es normal, al ayuntamiento, que ahí empieza por la primera relación que tenemos, siempre una acude si sitio que queremos acercarnos a informarse o a pedir contacto ayuda durante estos años pues ya habían tenido también algunas hers para pagar la luz o para pagar el agua y me había atendido y de hecho conocían la historia de ninja y tenemos informes y, y todo lo que sucedía entonces en el ayuntamiento de valencia pues no, no nos dan ninguna atención entonces pedimos cita con el grupo socialista que ya habíamos colaborado en algunas cosas entonces es la primera vez que el otro en contacto Allí les explicamos la situación. Que ellos mismos no lo sabían, lo que estaba pasando. Nosotras habíamos ido a la calle. Había una empresa que se llamaba APSA, que se había creado un poco irrealmente, con unos trabajadores contratados también en una situación muy sospechosa. Era lo que estaba gestionando nuestros expedientes. Descubrimos cosas increíbles, como que había 32 personas para toda la Comunidad Valenciana. Aquí es cuando esta ley, lo que intenta el, el Estado, es que no la suman las suman los ayuntamientos, que eran los que realmente las tenían que haber asumido, ¿no? sino que la era por ordenar la Generalitat. Claro, la Generalitat tenía que haber utilizado toda la tendia que tenía de servicios sociales, pero no lo utilizó. Entonces creó una empresa paralela, que era la que se iba a dedicar, a hacer todas las valoraciones y a llevar todos nuestros expedientes. De ahí venía la tasca había, claro, 32 personas para toda la comunidad valenciana y sus pueblos, pues <coughs> imposible que nunca llegáramos a nada vamos a denunciar esta asociación, esta situación. Descubrí que había un observatorio donde conocí y tomé por primera vez contacto con, con personas que están aquí. En donde íbamos a ver lo que estaba pasando. Pensaríamos que los profesionales no tenían ningún tipo de conocimiento real de lo que suponía la ley. Ni de lo que iban a hacer, porque la ley todos se la habían leído, como nosotros, claro. Pero de lo que realmente ponía la ley realitada a su disposición para que fuera efecto. Y entonces del observatorio surgió la plataforma. La plataforma pues nace con, con la idea de dar información a todas las personas que se encuentran en esta situación. O bien de, de situación de dependencia o de las familias que tienen que, que atenderlos. Hay que tener en cuenta que, que la persona que cuida a un enfermo que tiene muy poca movilidad o que está en cama o está en la cama, que tampoco tiene ya disposición para salir y para ir. Entonces realmente no está informada ahí. Supongo que todos habéis observado que esta ley ni se ha publicitado por la tele, ni, ni se ha dado ningún tipo de información. Entonces la plataforma crea un blog y crea los teléfonos de contacto que funcionan desde el 2008, finales. Ahí está mi teléfono de contacto. Entonces un poco la experiencia que tengo más grande pues es a nivel de lo que la gente me va consultando ¿no? a lo largo de estos años, las distintas problemas que, se han, ido, que han ido surgiendo. Pues... Lo, lo difícil que es los trámites porque eh, han hecho hicieron al principio una serie de documentos que luego no siempre trataba alguno la democracia no, los comía. Eh, eso el eh, problema, que ya lo comentaba antes era que los los, los, los cauces que tenían no los utilizaron que es un poco lo que comentaba lo que comentaba antes David que el ayuntamiento no había puesto a disposición realmente ningún medio de los centros de servicios sociales municipales por las mismas personas que tenían Tenían además que atender al sector de la tendencia que era muy numeroso la, la relación con la, de la plataforma con, con nuestros gobernantes pues es una serie de reuniones que tenemos con ellos prácticamente desde que el señor continu desapareció porque nunca nos atendió ni tuvo ningún interés en atendernos pero luego la eugélica azul como ya vio que las plataformas tenían un poder sobre todo en la calle Pues entonces decidió atendernos y escuchar un poco nuestras quejas, ¿no? Pues que no se cumplían los plazos, que faltaba personal, que aquí no existía la compatibilidad de recursos y había llegado un momento en el que estábamos peor que antes de la aplicación de la ley. Eh, así ha sido una lucha constante e intentar explicarle a, a, a los que mandan que pasa repasa la calle, la gente no puede acceder, que las escuelas están todavía hay expedientes del 2008 y del 2009 que resolver que la gente se estaba muriendo sin recibir la ayuda y bueno, y que no se estaba haciendo nada por activar esta esta ley que hubiera podido ser muy beneficiosa para todos con la llegada de Rajoy al poder, la cosa se empeora porque ya desde el principio ya lo comunica ya dice que, que no es viable, que nace sin, sin financiación que es real pero que es muy fácil la financiación Igual que en una nómina se nos descuentan tantas cosas, pues una pequeñita cantidad de la nómina de cada uno para cubrir la, la dependencia o discapacidad, pues no es tan difícil dotarla de presupuesto. Más teniendo en cuenta que todos podemos llegar a ser dependientes o encontrar en situación de dependencia en un momento u otro de nuestra vida, ¿no? Que interesa fomentar la autonomía personal porque uno ya tiene una enfermedad o un accidente y que de, en una silla de ruedas con pues una movilidad reducida pues no quiere decir que esa persona ya lleva de, de, de, ¿no? de, de salir del circuito laboral o social, al contrario, hay que indicar para que, que esté ahí y surje un mundo nuevo que necesitas profesionales que te ayuden a, a manejarte hasta que aprendes. Eso es muy importante, que es lo que en realidad la ley lo que pretendía era que hubiera recursos para las personas y las familias ¿Qué sucedió? Que lo más barato era la prestación económica en el entorno familiar, que era una especie de palita cuidador. Eso resultó muy barato porque lo hacían enseguida, era el recurso más barato, y terminaban rápido, aunque esto era con carácter excepcional. Entonces, al el señor Rajoy, de pronto se les ocurrió que como esto era con carácter excepcional, pues que no lo iban o lo iban a dar con carácter realmente excepcional. que sucedió en la Comunidad Valenciana? Pues que todos los expedientes que tienen desde el 2012, cuyo recurso es la prestación, la palita, el cuidador, pues están paralizados. Esto es por lo que mucha gente dice que han quitado la ley de dependencia. Realmente no la han quitado, lo que sucede es que los expedientes están ahí retenidos. Eh, todo es demandable, eh, vivimos en una comunidad que se cree que como lleva tantos años el gobierno, pues que puede hacer lo que le perder la gana. Ellos están por encima de la ley, entonces la incumplen diariamente. Nosotros, últimamente, la misión que tenemos es decir la gente que denuncie, porque hoy en día ya cómo se puede hacer. Empezaron poniéndonos el copago, el copago es ilegal, es muy traído muy llevado, los servicios territoriales que... Se reunieron, a ver si os explica explico bien, eh, todos los secretarios autonómicos de las distintas comunidades se reunieron y entre ellos crearon una serie de, de decretos que no están pasados por el, por, el, por el Gobierno Central entonces realmente no tienen más bien. Esto lo se ha llevado al Supremo y ha sido anulado pero mientras se lleva y no se lleva y se trae, pues señor lo no van pagando. La consejería sabe que si ilegal, se lo hemos dicho, y cara a los juzgados lo estamos ganando. Entonces, ¿qué va a suceder si entra realmente en lo de la reforma lo que estamos viendo que pretenden hacer? Pues que si lo poco que estaba haciendo el ayuntamiento, pero que era es bastante para la gente que lo necesita, la ayuda domiciliaria la sigue llevando los ayuntamientos y, por ejemplo, el programa de luchar en casa, que también es muy necesario para mucha gente que vive sola, pues no sabemos cómo se financiará ahí. Y bueno, y queremos que va a ser horrible porque la gente donde en los ayuntamientos, en los pueblos pequeños sobre todo, conocen a las personas con las que trabajan y es la forma más justa de acceder a ellos y de poder saber quién realmente necesita las ayudas o quién no, vamos a ver. Y bueno, y lo del compagón, pues también seguimos luchando porque ahora lo que están intentando con esta idea un poco del Partido Popular, de que la mujer se quede de casa a cuidar de los hijos y de la familia, pues claro, también se está vendando un poco la permanencia en centros de día o residencias, pretenden que, que paguemos hasta un 90% de lo que cuesta el servicio, lo que es una lima Mucha gente va a tener que sacar a sus chicos ya grandes o a sus abuelitos de las residencias para tenerlos en casa. Entonces, claro, si sí, encima que se va empeorando todo toda esta situación y a nivel local, lo más próximo que tenemos se corta, pues bueno, eh, seguirá sucediendo como como ahora, que parece ser que lo que es la red más cercana, tipo vecinal, otro tipo de asociaciones, pues está empezando a funcionar. La gente se está dando cuenta de que nosotros, entre nosotros, nos tenemos que ayudar. Y luego dejaremos un poco al gobierno central para para pasar al europeo, que nos, ya hemos presentado, ya hemos estado dos veces en europa y hemos presentado todas las reclamaciones que surgen, claro, de la comunidad valenciana, que es lo más especial de toda España, a la hora de aplicar esta ley. Y ahí sabemos pues expectantes a ver qué pasa ya a ver si de alguna manera pues podemos seguir adelante con lo que creemos que era un buen adelanto. Para la sociedad, el cuarto pilar del estado de bienestar, no que muchos países europeos hace años y años que funciona perfectamente. Pues muchas gracias a todos. Sí, sí, sí. Sí, si bueno, yo yo pues a dar un poco la, la, la opinión desde, desde el que es el trabajo social, eh, como profesional de, de una entidad de acción social, eh de, de Valencia, pues han estado trabajando una población inmigrante en un barrio Eh, Comorriols, que és un dels barris amb molta proporció de població, població migrant de, de la ciutat i un dels barri, barris, suposo que en aquest moment tots, no, no anem convint per qui està més castigat o qui està eh, patint més els efectes de la crisis, però en una situació eh, doncs especialment dura, no? amb una passantíssima d'atur, amb una joventut que està totalment, totalment desmotivada. Nosaltres estem vivint cada dia, eh, tenim el pols de, de la realitat perquè estem allí, allà el carrer eh, dia a dia, cosa que a vegades comentàvem també abans, els companys que estan als centres eh, municipals i als serveis socials, doncs, Eh, a vegades no tenen aquests doncs, fons tan, tan directes amb el carrer perquè estan un poc calcats els despatxos, però doncs nosaltres sí que, sí que en tenim. No? I en aquest sentit, a vegades eh, som un poc complementaris dels de, de centres, eh, d'aquesta primera atenció primària de es veu dels centres de serveis socials. No? Quina és la nostra relació amb, amb l'administració local? Doncs, pues, eh, francament, a través de, de, dels, dels centres de serveis socials en una coordinació que te quoren el dia a dia en l'atenció de, de casos concretos. No? Eh, que tu tingues de telèfon i te tornes a les professionals sense sobre i sense és complementaris i és una forma d'optimitzar optimitzar un poc eh recursos, no? I de tenir internacionalment, normalmentificasses i i eficies, nosaltres aportem a voltes una intervenció, una acció eh, de caràcter específic a, a, a, a problemàtiques pues, eh, específiques. No? Eh, a mi era molt d'aport tot això quan, quan ho a nosaltres ens planteja molts inter, molt interromans i moltes pors no? bueno, és si això eh, del, del massa allà <ríe> sí. que ens dona com a organització d'acció social moltes pors, per a nosaltres és eh, el eh, primer nivell d'atenció i l'atenció primària és fonamental no? la nostra relació a més de, de ser bueno, no sé si conegueu eh, doncs, sabeu, el de de un grup de de l'àmbit municipal que depèn de cada del àmbit de promoció de la i que, les vaules feixes que se, si no m'equivoco, se creen a principis de 90 o per ahí, eh, amb l'objectiu un poc de, de, de, de constituir-se una una plataforma no sols de participació del teixit associatiu. Eh, des del que és la implementació de les polítiques socials i del sistema de, de protecció social, no? en aquesta en primera proximitat, coordinar actuacions i, eh, bé, bueno, eh, amb el seu més i menys perquè ha funcionat a temporades de lliure, a temporades pitjor, a partir d'aquí també se gestionen les subvencions que, que l'administració local i l'Ajuntament de València destina al teixit associatiu de, de, cada, de cada barri, eh, financiant pues, eh, a nivell micro però actuacions que són molt importants i molt de de, pues això, de caràcter molt primari que donen una resposta immediata a les necessitats de la gent al final jo crec que és el que més m'ho ha de preocupar i que això va ser la gent que, que més va, va, va patir el tema de l'aplicació de la llei. No? La por és saber si, si, si, si l'administració local visa l'equip de competències eh, eh, en matèria de serveis socials, en n'hem tots darrere, el que va passar en els centres de serveis, què és el que van a fer els centres de serveis municipals, que és el que va fer totes les organitzacions d'accions socials, que estem treballant conjuntament amb els centres de serveis socials eh, dotant als diferents, eh, de, als diferents barris d'atencions específiques per a discapacitats menors i immigrants, en el nostre cas. Eh, i, què va i què va passar sobretot en l'exatxer, no? què, què va passar, eh, anem a fer més invisibles encara a col·lectius com per exemple el de les persones migrades que ja són sistemàticament eh, excloïts de, de, de, de tots els sistemes de protecció, s'han excloït de, de, de, de, de, del sistema sanitari per no parlar de la població en situació irregular que no tenen ni dret a, a les xarxes socials directament. I què va passar en l'estatxenda on... Estem ahir a, a, a peu d'obra no? i la, la por és que això eh, doncs estigua condemnat un poc a l'extinció, a aquesta primera tensió més, més directa i més de, del, del dia a dia. I com això pot afectar al, al, a les organitzacions d'acció social que estan, que estan o pot contribuir a, a acabar en la cohesió d'eixer-teixit, de, de, de no? perquè si ja és poc el que l'administració local perquè jo crec que tot en, totes les intervencions han coincidit, que, que hi ha una falta de, de recursos, de repassament, que ja s'havia arrastrat, doncs pues, directament ja no tindríem absolutament res. No? I que va passar en coses com el treball preventiu o com el treball de, de sensibilització, que va de, suposa que deixarà de ser un treball prioritario no? i que és tan important moltes vegades... En, en la, detecció, en la detecció de problemes i en la resolució de, de problemes no? i en poder participar eh, la detecció de necessitats. Eh, Sobretot que eh, us bueno, he contat un poc, això és un poc la relació que nosaltres tenim que seria el costat de lo cotidial i des de eh, l'àmbit de, de funcionament de les taules de solidaritat, eh, el que si esteu fent algun no, nosaltres com a organització, pues, per respondre dirívem a tales preguntes que que protestaren els components del col·lectiu, pues, eh, nosaltres com a com a organització local nos tencem enrès, nos tencem enrès, més que els som fer nos preguntes i i tindrem un report del, del que pot passar durant l'avanç, no? perquè pareix que tot això respon a pues bueno, pues a, a, a a de, de des no? de tot els, els sistemes de protecció i de, i del sistema de l'estat social. No? Darrere de tot això, venen més coses. Ara per darrere, sobretot pel que eren les bonicacions socials que treballem eh, en l'àmbit de l'acció social en, en diferents col·lectius, de també la proposta de la reforma de la llei de subvencions, que bueno, els que puguem salvar-se de, de, de l'aplicació de, la, de la nova llei de recicl local es claurem definitivament en l'aplicació, si és que finalment s'aprova, de la llei de, de subvencions que acabarà amb, amb qualsevol possibilitat de que puguem eh, rebre eh, finançament de, de l'administració pública. No? I, i, I per respondre també a l'última pregunta que mos plantejava Bea, doncs sí que, sí que crec que seria molt important que, que des dels diferents àmbits, Eh, pues, arbitrarem una resposta comú i és que no, no ens queda una altra no? sí. si no som capaços eh, estem tots molt cansats perquè a més estem tots desbordats en el dia a dia cadascú en el seu raconet pues, desbordats també de la, la fina, perquè realment la gent està, està, molt, fotuda, no? està molt fotuda i això pues, eh, eh, a nosaltres com a professionals d'entrevés social els dona molta feina també però per això estem, no? però si d'amunt eh, no tenen intenció de deixar-nos fer-la, pues, a l'haurem de dir, no? i a l'haurem de dir junts. Eh, eh, jo crec que ara toca obligar-se un poc per les reivindicacions de, de, de cada col·lectiu per separar no? i d'intentar sumar forces i, i, i, i veure si som capaços de, de, almenys que se, se mos, se mos eh, escolte, tinguem una, una veu, vull dir, de que els serveis socials posem con la hermana pobre, ¿no?, de necesidad de nuestra sociedad, ¿no?, y ya, bueno, las organizaciones, las ONGs, pues ya... Y si ya trabajas en inmigrantes, pues, o en cooperación, pues... O sí, va, que estén condenados O sea, sí que creo sí que me tocaría, tocaría... Sería importante, ¿no?, sumar. Y, sí. el... y dice para la cabeza, bien, que... Bueno, moltíssimes gràcies eh, per la invitació. Eh, en el meu cas, eh, Julià, eh, clar, el món del, del, de la cooperació o la representació de les ONGs de, de desenvolupament o, o de pobresa zero com a campanya mundial de l'ajutat contra la pobresa en realitat més complicat. No? Però bueno, jo vaig a fer l'esforç, eh, és més complicat des d'on parlem. No? Eh, no me ha presentado Isina, pero realmente yo soy casi siempre que soy el germa de Sergio y Parque. <risa> <risa> Maldice, no sé qué la coordinadora pobresa de Nerlo, pero aquí el Tito de Carreta de Pacheco te que se leise. Ve. Poquito doom es yo eu, eh, nosaltres el eh, bo que tenim en el món de la cooperació és que portem, ja en aquest cas hem complir 21 anys, anys la coordinadora de Valenciana de l'OHCDD i al nivell de l'Eat espanyol en la majoria d'autonomies n hi ha coordinadores autonòmiques i també tenim una coordinadora a nivell estatal. Donc sí que tenim un posicionament fet en varios estàndes, ja l última va ser en setembre, on varen, a on paret vanem consensuar un posicionament de. 10 la reforma de l'administració local és una part més de la desfera que s'està fent. Va contra drets socials, implica la privatització dels serveis públics en el... i, a més a més, està deconstruint tot que serà, bueno, el que seria s'ha atentat al sistema democràtic de participació de la ciutadania. Això està millor escrit que el que jo estic diguent, inclús en paraules més més, eh, más, más clares, no ¿Qué nos está pasando? Una sensación que tienen las organizaciones no gubernamentales que te vayan en desenvolvimiento, que ni había una pata en el Estado español, estaba el Ministerio de Affairs Extranjeras, eh, que incluso en aquel caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, luego ha disparado a JETCO, porque la están desmontando. Las administraciones eh, autonómicas habían Eh? ja en molts estatuts, com el l'Estatut Valencià, diu que el poble valencià és un poble solidari i vol lluitar perquè la pobresa no és I, a més a més, des que van entrar els, els ajuntaments democràtics, en molts pobles, fa 25 anys, 20 anys, 30 anys, van començar determinades polítiques que jo crec, i hi ha un joc de paraula molt interessant, que és fer que la ciutadania fóra més solidària i que la solidaritat fóra més ciutadana. Eh? Ese toble i jo. Què significava? Tenia pobles que van començar a fer projectes d'educació per al desenvolupament, sensibilització i altres pobles inclús van a generar llibres d'acció directa com a pobles, els germanaments dels anys 80, 90, cubà Nicaragua, Sàhara i més, i e inclús altres que van dir, no, i a més a més generen convocatòries públiques per a que els sols que estan treballant en el nostre territori pugam treballar en el sud. Tot això per què és necessari? Perquè en aquests moments, i potser aquí doncs, quasi tots ho sabem, hi ha 1.200 milions de persones en extrema pobresa en el món. És a dir, persones que estan vivint en un euro al dia. Això és el, per dir-ho d'una per què hauríem d'assistir. En la nostra realitat del País Valencià hi ha molts pobles i hi ha moltes onitzades que tenen equips de treball municipals, locals, eh? o incluso onong de carácter local que treballa desde el seu punto de vista eh, concreto en proyectos chicotecs y en proyectoses molt ciutadans cuando parlen de cooperación al desenvolupament estén parlan de proyectos de cooperación estén parlan de solidaredidad internacional estén parlan de comer estén parlant de educación para el desenvolupament estén parlant de sensibilización estén parlan de acción humanitaria que es cuando pasa la catástrofe esto que funciona también ah, a allí todos allí. Això, estem de pagar de todo y solo claro en laencia afecta la administración local en la reforma de administración local porque una realidad que se había desenvoludo desde la ciudadanía y desde las administraciones locales de la mitad al día digo que no es una competencia propia es una competencia para ser delegado solamente en caso de si hubiera dinero imposible realmente prohiben que un pobre puga tindre un projecte de cooperació, o puga tindre una convocatòria. El més al·lucinant és es que n'hi ha moltes propostes i molts pobles que aguanten la seva convocatòria de projectes de cooperació o continuen pensant que podem fer una, una ciutadania més solidària si són capaços de generar projectes o accions del món de l'educació perquè tots sigam més solidaris. En aquest cas, quantitativament, per fer-vos una idea, per exemple, el País València entre 2005 i 2011 van, van invertir-se més o menys uns 40 milions d'euros entre tots els pobles que feien projectes de cooperació. Això està, és molt interessant. Quantitativament són molts diners els que els ajuntaments... Bueno, estem dividint-lo entre morts però estan Elix, Alacant, Castelló, vila Milareal, Según, Castell... eh... València, inclús com a ciutat, que han anat fent les seues quatre pobles, que és un poble que funcionava, d'Illena, o sigui, a Nicuela, tenia pobles que han anat fent les seues convocatòries no? i la suma de tot són 40 milions d'euros. Això desapareix. Però inclús el 20 25% de tota l'opció que ha hagut per a l'educació per al desenvolupament estaria desaparegent en aquests moments dels 700 pobles que hi havia en tot l'estat espanyol que tenia aquest tipus de projecte. És a dir, que quantitativament ens afectaria cualitativamente estaría afectando en que estén fe que en este sistema de desfeta del Estado poseemos pues sumaría la ley de subvenciones, eh, la nueva ley de asociacionismo y participación que estamos a la espera de que nuestra queridísima eh, ministra la anuncie, ...estén davant la reforma de la... Eh, la ...bueno, la ley mordaza, ¿no? ...el que tampoco podré dir la cosa... fa dos caras de semana, o oh, tres... Sí. ...el confranding... ...o el confunding... ¿eh? ...eso de posar diners... ...también será ilegal, porque digo que... ...en este capitalista puro que tenemos de amiguetes... ...el capitalismo de amiguetes... ...solamente por financiar los bancos... ...¿cómo van a... ...cómo vamos a los ciudadanos a mover el dinero... Tendríem també esa reforma de dels marcos de desenvolupament, en aquest cas de cooperació, tant la llei estatal com lo que és la llei valenciana de cooperació, que diu que la Generalitat té que donar 07 el seu pressupost a projectes de cooperació, que ho incomplís, que el Cinti de Greuig es diu que ho està incomplint, que la Generalitat diu que sí, que continuarà incomplint-lo, però que va canviar la llei perquè van incomplint-lo més. Clar, I si tant, coses... Ja, jo, és lluny per no plorar, però tant, de vegades, dir, si modifiquem a més a més els marcs de desenvolupament en de tant dels àmbits, fem més complicat. Eh? I en el nostre cas, sí que el de veure és que aquesta càterra de, de, de qüestions a més a més pues, tenim el, el cas Blasco, que ens complica molt més, el, el fer entendre a la societat que això va ser un cas de corrupció política d'una conselleria, com jo ho dic, d'un directe un senyor que es diu Blasquid que ha fet un muntatge, que l'ha fet en cooperació com l'ha fet en sanitat, com l'ha fet en urbanisme eh? i això no significa que les ONGs de desenvolupament siguin un caos, que no... Bueno, la gent que coneixeu el món i els que no us ho diguem, tenim uns sistemes de control, tant interns nostres com externs, brutals, i no només sense els diners públics, sinó en els diners de tots i totes, que són aportacions que la gent fa a les organitzacions. No? Porque, entre otras cosas, si no hay transparencia en un pueblo como el de Español o en Valencia, que ve de la herencia esta benéfico-asistencialista de a dónde, uy, a saber a dónde ir el dinero. ¿eh? Esto en, en cooperación lo sentimos. Sí, pero seguro que llega el dinero, seguro que llega, ¿eh? solamente falta decir, seguro que llega a los negritos, sí, pues sí, arriba, arriba porque tienen control y tienen sistemas de, de transferencias. No sotres pensem que la reforma és una amenaça molt greu d'gré a, a, a les polítiques de cooperació, però també pensem que afecta directament al sistema un po de participació ciutaddar. No? Si els pobles o els ajuntaments, o els ciutadans no poden fer que els pobles siguin solidaris, igual que les administracions autonòmiques, o els nostres ministeris, eh, si no són capaços de poder establir processos en els que igual que el ciutadà o les ciutadanes opten per ser solidaris, no poden fer que les administracions ho siguin i siguin i siguin sí. legal, la veritat és que per nosaltres és un retrocés de caràcter bàsicament ciutadà i a més a més li da possibilitat de tenir una societat eh, més solidària. L'altre dia, com a mostra, sabeu que Córdoba, eh, si no ho sabeu doncs ho contem, Córdoba ha sigut una de les, de les administracions locals eh, punteres en el que ha sigut l'educació per al desenvolupament i sensibilització social i projectes de cooperació. Han segut molts anys en que no se'n donaven el 0,1. Nosaltres, en la Generalitat, en aquests moments, és el 0,0 DNU que s'ha vaixinat com 2 milions d'euros. Bé, doncs, qualsevol cosa eh, seu gasten en això, no? Però, per exemple, Córdova ja porta molts anys donant l'1% i l'1,5% del seu pressupost a projectes de, per a desenvolupar una ciutadania, o per a promoure o per a potenciar una ciutadania de solidària, no? L'altre dia era, ha sigut dels primers pobles que ja ha fet el seu edicto diguent lo que són competències pròpies, impròpies, dedicades i indelegades, però han dit que només ho fan tindre un marc de desenvolupament, però... Lo preocupat és es que si, per exemple, un poble com Còrdoba o una ciutat com a Còrdoba que ha sigut el paradigma de les polítiques de cooperació, diu que no, per a nosaltres és, bueno, bé, el simbòlic és molt fort. També és cert que també Còrdoba estava governada per una força política i ara està governada per una altra. Tampoc, la segona lectura no, no cal entrar. Com a proposta, l'última pregunta, que es, jo crec que va més complicar, diu, bé, bueno, què fe bueno, hem fet o què estaríem fent nosaltres? Sí que hem fet tot el que hem pogut, hem parlat amb la Federació Valenciana de Municipis de Provincies, hem treballat en el Consell de, de Cooperació, hem treballat amb la Conde, la Federació Estatal de Municipis, ens hem entrevistat en tots els grups parlamentaris i els Corts, hem fet que tots els directors generals de l'Estat espanyol diguin que aquesta reforma no toca, però bé, bueno, per que ho digui, no ha passat res, no? però és el que hem pogut que estem preparant perquè realment nosaltres el que estem és ja en esta, en esta desfeta de l'Estat estem fent doncs, una reformulació de l'acció social, una reformulació de l'acció ciutadana, una reformulació de, lo, de les prioritats perquè perquè a nosaltres també és molt difícil eh, intentar explicar a la ciutadania que les situacions fem sentit que a més a més cal ajudar a 1.200 milions de persones que ni veiem ni estan en la nostra casa, o sigui, la gent no entén que si tinguin un sistema de distribució millor no tindrien poblacions, o sigui, emigracions. Tampoc entén la gent que solament en una tercera part de lo que els bancs espanyols han quedat, eh? o sigui, estarien eh, en cifres del penut solventar la pobresa durant un any en el món, és a dir, si en 35.000 milions, que som els diners, però solamente és una tercera part de lo que s'ha quedat els bancs, bueno, que se sàpiga, no? Això et vol dir, <ríe> que no diria, no, és que la ONU, no, no, si no era la desfeta dels bancs, el un terç s'ha agrana a la lluita contra la pobresa al món, i en aquells moments no hi hauria pobresa en el món. I això se menjat els bancs espanyols. No? Bé, bueno, dit això, nosaltres sí. què proposem en aquest moviment unitari? Nosaltres estem fent des de fa 8 anys una campanya que és Pobresa Cero. Per a Pobresa Zero és el moment que en octubre, el 17 d'octubre, el Dia Mundial contra la Pobresa, pensem que la ciutadania té que parar-se i pensar què fer en la lluita contra la pobresa mundial i que a més a més hem de sumar-nos per exigir que els nostres governants eh, siguin coherents en un poble solidari. Per tant, una proposta que nosaltres ja ens hauríem com a part unitària i que la veritat és que els darrers anys ho estan sent, Pobresa zero com una de les línies d'entendre la lluita global amb l'exigència de les polítiques socials. En els últims manifestos, per exemple, de pobresa zero, no només parlen dels 1.200 milions, estem parlant de la desfeta de l'Estat, de l'atac a la participació ciutadana, estem parlant de, de, la, de la greu crisi que significa ecològicament el, el, el encalzamiento de la, la situación ecológica estén denunciando el modelo que estén denunciando las políticas migratorias, estén denunciando el sistema de corrupción que está, como diría el compañero del capitalismo de amiguetes es decir, que pobreza cero no es una luchemos contra la pobreza mundial. Está siendo un modelo de este modelo de sociedad capitalista o neoliberal o capitalista bárbaro neoliberal no es un no modelo. ¿no? Entonces, nomás que sí que penséis que pobreza cero es un... Bueno, pero de una forma sería lo que pueden hacer en octubre, ¿eh? la resta de mesos o la tasca que estén fe, pobreza cero, emocionante y gratis y me la asociado, en totes chuntes ni a compás, también que están representantes, que penséis que la suma de d'acció, de, de, de reivindicacions i de plataformes és el que ens va salvar, perquè si la ciutadania no sumem, eh, bueno, pues això serà una gran desfeta. Bé, bueno, gràcies. A veure, eh, la cosa consistiria no ara, puesto que si estem aquí no és per... Para... Como he dicho, todas las dificultades, pero lo interesante sería bueno, empezar a ver pequeñitas luces y luces a de la pelea, ¿no? Entonces, no, no sé, lo que queráis poder comentar, porque ese es un poco el propósito, es decir, hemos visto las situaciones de cuatro colectivos, que representan muchísimas personas, pero lo importante es, no pues sé qué podemos hacer a partir de ahora, sí, bueno, si, quieren, besos, si queréis hablar de eso, si queréis hablar de cualquier otra cosa que los compañeros y compañeras han comentado, evidentemente lo que lo que no que alguien quiere ah. sí. que quiere hablar yo me gustaría eh yo soy concejal asesor de la de, Fea, de la jornada de, de, de valenciana eh treballen per a les migrades exportades, per escoltar les màquines, etc, les persones que estan treballant. Sí, i de més, tenen un centre lligat a Illera, 54 classes, estan plena de 12 xiquets, no els fan de sí, sobretot i de ret blocs. També explicar el, el camp de treball que, que estem fent eh, la competència de de, de la SIC política i la militar és una competència estatal, eh, no és una competència delegada. I, I el que jo un poc estic veient no? és, o el que han comentat, el comentat els companys i a més, que clarament el, el, la tendència, no sols en els camps socials, sí, ja s'ha fet anteriorment en altres camps, com s'habitat, l'educació i tot el tema, com sabeu, és, és bueno, tenir la privatització. No? Eh, en el camp, o en que estem mirant un poc en la forma de, de, de, de la llei local, el, el local Eh, clarament és provocant desmantellament d'això, teixit eh, de serveis socials de proximitat. No? Jo crec que és allò que ens preocupa. Nosaltres, per exemple, com a entitat major de l'Ajuntament i de València ni altres, han tingut una col·laboració estreta amb nosaltres per diferents motius, no? però si les persones que ens hi ja haguem d'empoderar, perquè allò que intentem amb la gent que ve migrada, refugiada, etc és o sigui, empoderar perquè a la cap la gent de ser autònoma i eh, no estar sempre, sempre acollida i en el tema del treball i clar, és sempre aquesta xarxa de, de, més local la que li pot donar d'alguna forma un, una, una mena de, de, de suport no? a més de la pròpia gent que us organitzem no? al final el que vull dir és que clar, en aquest procés eh, i, i, eh, vull arribar a tu Tu creus, crec que no estàs demanant la resta, eh, que és el següent, és una lluita política per canviar un, un sistema en el qual el que fa és privatitzar serveis i per tant eh, fer que siguin les empreses i per tant el capital, els diners, els que primen sobre els drets de les persones, però ara també organitzar-nos eh, com a ciutadans i fundaments. És a dir, la lluita crec que ha de ser doble, ha de ser desmantellar els governs que practiquen la corruptela, el, el, el liberalisme, etc. Però no sols el govern a nivell local, autonòmic i no sé què, sinó també a pues, nivell europeu, perquè tampoc té sentit el que canviem un govern en el qual les polítiques es mantenen des d'Europa. És a dir, una lluita política a llarga durada, amb molt de desgaste amb molta història, segur. Perquè el que no podem fer és únicament dependre de nosaltres, de anem organitzar-nos, anem a fer i tal, doncs per no? perquè els diners són públics. Els diners, aquests que estan gestionant ells, no són d'ells, són nostres. O sigui, hem de canviar aquesta política de que ells, eh, com volen repartir els diners que els filla la cap, és, és les empreses que privatitzan, que el sector de menors, el de dependència, etc el que fan és utilitzar els nostres diners, el seu benefici de les seves empreses i els seus amigues, però també organitzar-nos Eh, com, a, com a ciutadans i ciutadans. A més, per a controlar qualsevol tipus de govern que va vindre. No? Jo he sentit per ahir eh, molta gent que comenta i eh, diu, bueno, clar, ara que fem el govern i tot això... No, disculpa, és que no, no, no, no serà tan fàcil. I, i, I va ser molt complicat. No? Algú diu, no, que, si arriba un altre govern, obrirà la caixa de diners i allà no hi haurà res. Sí. I, I aleshores què significa? Que continuem fent les polítiques que estan fent fins ara? Sí. Organització... Para controlar, para, porque el poder lo tiene que entender el pueblo, lógicamente, y ahora también, eh, eh, desde el punto de vista político, cambiar las cosas. Y yo digo, porque la tendencia negativa de es decir, no, no, no, la sociedad que tal que funcione al margen de los políticos, no no pretende cambiar las partidas políticos, yo sí que, que la política y la política hay un político que son estos que antes, y ahora también no depende exclusivamente de ese, pensar que son buenos buenísimos y los van a salvar sino no va a auto ¿Cuáles dos ideas que podríamos hacer? Yo estoy de acuerdo a tu, pero no me no contestaba las últimas preguntas, pero es, que es difícil. Yo sé que, que siempre es un equilibrio, ¿no? un equilibrio entre la autogestión que nos queda en el día a día. ¿no? Pues me, el tuyo padre que lo tiene que operar, que esperar dos años. ¿no? El tuyo que estudia barracó. El tuyo, no, o sea, al final tienen que dar respuestas al ¿no? día a día y a, a la comunidad, a la familia, a los vecinos. Pero también es verdad que tengo que ayudar y tener que a esta panda de... <risa> es decir, ¿qué común que hay ¿no? Es un poco desequilibrio. Es decir, ni que, que tú sabes que no lo pasó. La única que sale decidida que es auto-organización no sé qué. Pero sí que es verdad que tengo que, que exigir. ¿Qué pueden hacer? Pues mire, como profesional, yo creo que dejar acostarse al profesional. O sea, el punto de vista profesional. Y si no dejar acostarse a ética y moral en lo que está pasando. O sea, yo como profesor no es que me quiera cubrir las izquierdas. No, no, no, es que yo sí que vulgo, O sea, que al, al, al darme un recorrido un profesor se que yo me he estado de acuerdo con eso y queréis La otra día va a pasar pero no va que la primera vez se si te hagan, ¿no? De programa, y tal, y así, la formalidad, que tal, no sé. Sí? Entonces, el no, discurso ser, también como representante sindicales compañero, ¿no? Pero va a ser, no, no? Si el equipo que te hacía ¿sí? son los que estén progresa al, al ser de de, de Cali bueno y las condiciones que tengo o sea y cuáles son las condiciones entonces vas a profitar y me toma <ríe> <El lío> de... <ríe> y me saltea a asesor me, me, me, me, me saltea a, a Romero al Paco y me a mi por la cara <ríe> y cabrón o sea, <sínticament> és que A la meua entitat, pot ser una empresa, pot ser una megaempresa o pot ser una associació que està gestionant aquests anys i la, la contrata, de de sí. o sigui, no tinc que deixar no tinc que deixar de costar, no tinc que deixar de costar. Jo no tinc per veure aquestes condicions, d'acord el codi que he dit falses, jo tinc que guisar, que les coses, jo tinc que negociar. De no, clase, no pues hay que hablar, claro, su... Pero otra banda a un término más, más global, que podemos hacer? Pues eso está claro, tirándolo Esa carrera, es Eso, o sea, es un modelo de distancia, o sea, que esta gente o sea, no se trata de que, o sea, se trata de que esta gente que mirarla, decir, que avanzan con el país y avanzan bien cosas como, amor, como lo de la con lo de la lengua, con lo de las que es que no es que tornen vitales, la red, pero digo, yo, wow, yo tenía vitales, torren 30, 40 años, o sea, algunas cosas de sí, sí, agua, bueno, ¿eh? Alén muy ya, <risa> <más, muy risa> ¿no? Entonces, yo creo que la solución es eso, lo tiene claro, que no, es, no se trata de gore o negocios, que que solucionar el día a día, pero esta chenya, la verdad, sino que van a todo, todo. Y eso es un poco el encargo que veían de la tesis, ¿no? En fin, la la tesis de, de este socio de Bassovia? y en fin, la chugada es, es decir, la legitimidad del Estado pasa, no de ser, yo en fin, protejo a los ciudadanos, entre los bachas del mercado, pasas en los miedos, pasas en la seguridad, pasas, es en decir, fin. ¿Qué van a hacer con nosotros? Con el mundo de la intervención social, arrasado, ¿no? Pero claro, no, ya no es que yo quiera trabajo, sino que hablamos de millones de seres a los que tenemos que atender, tenemos que cuidar, tenemos que relacionarnos y con... ¿Qué vamos a cosechar si este modelo se implementa de, de a 20 años? Pues aquí nos un poquito la sensación, porque lo que hablamos en muchos colectivos, ¿no? Porque estamos en muchos sitios que... Eh, estamos viendo el peligro que hay ya y el peligro que llega, ¿no? Lo que pasa es que, que que, a pesar de todo, y estamos haciendo muchas cosas y estamos hablando mucho y estamos debatiendo mucho, pero esto es una mole, sí, sí. tremenda, ¿no? Y tú decías, hacemos, hacemos, pero ellos van más. Entonces, supongo que es, es decir, no lo sé, pero a pesar de todo, me da y nos da muchas veces la sensación de decir, no estamos orientando bien nuestra lucha, porque porque estamos haciendo muchas cosas, estamos eh, peleando mucho, mm. pero ellos pueden mucho más que nosotros. Y además lo hablábamos un poquito antes del debate, de, ¿no? de incluso determinadas acciones que se están haciendo, como ellos les dan la vuelta y todavía... Eh, te apretan más eh, las cosas, ¿no? porque está por ejemplo, lo de crowdfunding que podemos estar más o menos de acuerdo, pero bueno, no voy a ser algo, pero ahora ellos buscan las tribunas, quiero decir, no estamos siendo a lo mejor demasiado, ¿eh?, pasivos, pues, no, bueno, pasivos por supuesto, muchos sectores de la población es pasivo, pero yo decir que a lo mejor no estamos reflexionando suficiente para ver Decir, pensando como ellos piensan para ellos sí que las sensación es que ellos claro. van siempre por delante nuestra están pensando como pensamos nosotros, diciendo esto va por aquí nosotros vamos a ver como sí, sí, sí. fastidiamos, como vamos a resolver porque más, ¿no? ellos tienen los medios, están ahí les, tienen un poder que además se la, según o sea, se le ha otorgado directamente por, por la, los votos o sea, se los ha otorgado ese poder la población y en todo lo que sucede es que en el estado en el que estábamos pues, que, que se suponía que que estaba basado en los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, ha llegado separado, un momento separados, o sea, esa la historia de, de, de que había tres poderes separados, y uno con el otro debería de, de tener un un, un, una, un equilibrio, pero además también ejercer una censura ¿no? y un control, y entonces eso ha desaparecido, y el Ejecutivo es el que está manejando el Judicial y el Legislativo, prácticamente el Senado está allí en su gloria. Entonces nos encontramos con lo que nos encontramos, que además por el, por el hecho de que somos personas civilizadas, no ha existido real, realmente una revolución. yo es que a veces soy muy gruta y dices, o sea, si a quien se lleva tres millones de euros le volarán la cabeza, pues a lo siguiente se lo pensamos un poco mejor. Pero como eso no se puede hacer, pues... Yo, yo de todas maneras creo que, dentro eh, un... de lo que se está comentando, Crec que en aquesta reunió jo estic descobrint algunes claus alguns claus importants eh, que ratifiquen eh, a pesar de tot eh, que era una bona idea partir de vincular el que, que inicialment és la defensa del servei social, del dels serveis socials del sistema públic i que acaba parlant del mundo mundial dir, que acaba parlant de coses que s'han de ser molt importants. Crec que eh, és una clau important, jo és la primera que m'he pogut fer una idea, sentint-vos, sentint-vos, del xaume, de que efectivament pues, n'hi ha que reformular l'acció social davant de este nou paradigma que mos ha, que mos ha vingut a imposar, no, eh, la modernidad ¿no? No, eh, es decir es que lo antes, pero yo creo que lo que, eh, cosas son de que se han dicho de, de, de, de diversos puntos de vista ¿no? de sustituir la sociedad social eh, la sociedad pública en tema de menos por diagrama pues bueno, eso es meter ¿no? el zorro cuidar las gallinas ¿no? eh, eh, lo, lo que tú has dicho para mí ¿no? es decir, que a veces així no, ha no ha hagut una part d'error a l'hora de reivindicar la potència social que tenia la llei d'autonomia personal. El no enfocar-la, que no... no decir, en pensar-nos, perquè jo sentim de dir, és que això és un dret ciutadà i s'ha de reclamar com un dret ciutadà, no com el dret dels pobres discapacitats o el pobre que la chica tindre la cobertura, perquè efectivament ho guardi en aquesta situació de, de, per un accident de tràfic, per naixement per vellea, per que eh, tots es poden veure i hi ha una cosa que ara li dic a molta si, gent és que crec que les claus s'estem posant de fi és dir, lògicament una primera cosa que és que eh, la pèrdua de capacitat d'imprevenció en implementar polític i social de l'administració local és una barbaritat antidemocràtica, vamos, de primera magnitud, no, no és que recentralitza el poder polític, eh? no? que allunya a la ciutadania de la seva institució més propera, que també ho diriu, no? Si no que de més si, si, si el marc local és on de de resoldre els problemes. Els problemes del punt de vista d'una intervenció integral, no d'una intervenció cada un en el nostre àmbit de faena siga la cooperació, siga menor siga, siga la pobresa siga el que siga és dir, que aquest treball especialitzat cada un el seu àmbit ha de continuar, ha de continuar fer-lo però és evident que aquí no fa falta un, un mar com este jo diria modificar-lo per Déu dir, un paraul és en del qual no només estem al bailo de la seguit mobilització pel recai que ve o pel no sé què sinó dir, escolta, si arribem a la conclusió que s'està plantejant d'ací que així hi ha un canvi, un canvi en profunditat del capitalisme europeu no? en, en concret, la veritat mundial, però de les repercussions en el nostre àmbit jo crec que hem de reformular les formes d'acció social això és espai de reflexió qui no pot estar interessat en participar a això a mi no m'ha de fer cap a mi, Creo que lo que hoy puede ilustrarnos y fernos visir de cada uno de nuestro localismo, de la nuestra problemática, es tener un espacio común. Y cuando me explique, sigan, y yo creo que eso, yo, al menos la vecina, que ya inicialmente es una hacer de esta reunión. No me sé si siga, pero a ver plantillas del producto. Sí, claro. Yo estoy caído la crisis como oportunidad, ¿no? También es verdad que tenía ver la escena y yo soy como el positivo ¿no? y creo que es una oportunidad también de cuando digo yo que la, la machoquía de la escena y la ciudadanía que ha a, a legitimidad o sea a legitimidad lo que ha legitimado una de estos años, comienza a desayunarse comienza a desayunarse. nosotros ayer mismo en un chema el presidente de psicólogos sin fronteras me contaba la experiencia de la cantidad de ganancia que psicólogos sin fronteras están metiendo al tema de los desahucios en la plataforma y tal entonces me contaron por eso que la gente este proceso no es decir, lo vive la gente 24 horas, ¿verdad? La pasa del miedo de perder su casa, de estar con su vida metido, en su trabajo, y no quiere suplicar absolutamente nada, ¿no? Preocupa un poco eso de repente 24 horas del día aprende que la acción colectiva es efectiva, que es importante estar asociado, que además consigue una victoria pero no la ha tirado la casa, ¿no? o sea, como la gente en un proceso acelerado ¿no? o sea, por la misma realidad que tiene que vivir se desayuna y en 24 horas tienes o sea, esa gente no la para es decir, hay, un, hay un banco y si cuando nos ven sus padres de familia los directores salen corriendo porque esa gente es decir 24 horas es decir, ha cogido ha recorrido con nosotros cualquier activista nosotros subiendo 3 años Sí. lo digo por lo que preguntabas tú eh, claro, la moda es que si nos faltan sin poseer es, es muy rápido claro. y si te recursos, si te das militar si te das economía en millones muy... claro, nos faltan para tener otra cosa de que tienen que construir el proceso muy, muy lente, ¿no? o sea, tienen que desear la gente se desayule tienen que dejar que la gente se, que que la gente se, o sea, se sí, movilice fácil, que bueno. tarea, pues, si hablamos de sí. hablamos de lo que hablamos ¿no? entonces claro, hablamos de tiempos pues, y de Hay claves de procesos completamente diferentes. Esto pisa acelerador, vamos. Claro, les da igual, igual, les da igual. Y si no, cambiamos la Ley de Patrimonios, ¿no? Claro, claro, claro, claro, claro. Todo, claro, eh, o sea... El problema que veo es que son las, las diferentes velocidades, ¿no? Estos señores que le pisan el acelerador y nosotros que vamos construyendo, que vamos aquí... Tal, haciendo un trabajo en la red que es súper interesante, Y se o sea... ¿Cuánto mes va fa para que la mayoría de la ciudadanía valenciana los diga el carrero? Pues no sé. Pero lo que sí que tengo claro, y eso pues, es lo que decís a los directores y gestores, que claro, si nosotros estamos a la cua de servicios sociales, de contraspan, pues claro, eso quiere decir que nos tenemos que comer un más dinero que la fiesta. Para llegar a ese campo. Pues yo quería decir una cosa. Sí, lo que quería decir que es que yo la gente creo que hay que mentalizarla mucho, ¿no? Y yo lo que últimamente le digo a mucha gente, es que se levante una mañana y haga el ejercicio de imaginación de pensar que no tiene nada. O sea, que no tiene un cadáver de comer a sus hijos, que se va a quedar sin casa. O sea, lo que es cuando mucha gente se está encontrando en esa situación. O sea, que realmente se pongan en ese papel. Y entonces veremos cómo piensan, ¿no? Que es muy fácil que al otro le pase hasta que te pasa a ti, pero pongásemos bien a muchos que les pasa, pues que realmente piensen que les va a pasar a él y se vayan mentalizando. Sí. Ver, yo quería hacer una aportación sencillamente. A ver, yo creo que sí que es verdad que parte de lo que tiene esta reforma, cuando decíamos una reforma fundamentalmente ideológica lo sería en un sentido aparte del tema de incentivar la, la iniciativa privada del mercado y demás y, de, y todo el rollo de la sostenibilidad financiera eh, es una ley que lo que pretende es desempoderar o desestructurar la distribución, ¿no? Para mirar la, la división de poderes, ¿no? Bueno, pues la división territorial del poder entre el centro y la periferia pues es una ley que va en contra de esto, ¿no? Y ahí había una, una cuestión que era la Carta Europea de Autonomía Local, que sigue vigente, pero en un segmento de derecho internacional que no se respeta, como tantos. Uh -huh. ahora, ahora había en audiencia nacional una polémica acerca del pie de la Comercia, que decía el juez, no sé cuál era el que decía que el fiscal era contrario a la Convención de Ginebra, que era de, de aplicación obligatoria por aquello de la jurisdicción internacional. Era contrario a la Convención de Ginebra y fue un, un tratado, ahora con el tema de las, las liberaciones de, de, de, de personas que estaban vinculadas a cuestiones de tráfico. Ah, sí, sí, sí. Estaba invocando otro instituto de la jurisdicción que no era de aplicación. En fin, sus adicciones están ahí, ¿no? Lo decía porque en, en hoy en el país en en el diario el, la propuesta del gobierno francés que ahora está como primer ministro Valls, de reforma de la organización territorial de la república y la nota que sale como la, el titular es que la propuesta es muy brutal porque pretende pasar de 22 departamentos a 11 departamentos y si te lees la puerta de la noticia ya te dice, bueno en realidad eso está ahí Y hay una, en fin, eso está, es lo que es la noticia, pero un elemento que pasa un poco desapercibido es el hecho de que lo que realmente se quiere cargar es aquella cláusula de su autonomía local que dice que todo aquello que la ley no prohíbe hacer a los municipios, los municipios no pueden hacer, es decir, esto es lo que aquí se ha caído con nuestra reforma local por tanto que es el artículo 2 el 25.1 y el famoso 28 que decía los municipios pueden hacer todo aquello aunque no tengan competencia, competencia pueden hacer todo, todo aquello que quieran eh, vale, pues ahora vemos que el, el, en la República Francesa van un poco en esa guía con ¿no? lo cual dicen, bueno, algo habrá de, de de más de fondo o de, de programa europeo vinculado al programa liberal luego, en fin Eh, ha había otra cuestión y era con pues, el tema de las privatizaciones y por lo que podemos o no podemos hacer, y por ejemplo he seguido de hacer eh, relativamente yo leo algo de los boletines oficiales casi diario y he seguido de cerca el tema de la privatización de los... De... un aplaudimiento <risa> Es, no, es, que, es, es verdad que se cambian las leyes porque porque no quieren cumplirlas y una manera de hacerlo es cambiando las leyes, pero también es verdad que a veces eh, incumplen las leyes y no reciben la respuesta que probablemente deberían de tener. ¿no? Yo alucino cuando privatizan, privatizan sacan a ley, por ley de contratos la protección de menores y llegan al exerpecto de decir, vamos a ver, es decir, aplico la ley de contratos, por con lo cual, para que se pueda aplicar la ley de contratos y no la figura del concierto, eh, tiene que ser un servicio público susceptible, dice la ley de explotación por lo particular. Que puede haber un beneficio. Y te piden, en el pliego de contratación te piden como eh, cualificación profesional, que es el concepto que establece la ley, ser entidad señal y poder ahí donde otro tipo quiere de, decir que ahí es no, no, un poco claro, eh, no. <ríe> claro decir, que entera como cualidad ¿por qué? porque la ley estatal y la ley económica en el ámbito dicen que no pueden eh, hacer guarda o eh, de menores entidades que no, no sean sin ánimo de lucro entonces se aplica la ley de contratos en lugar de la ley del de, de, de, concierto administrativo a través de esa autoridad y no en contestación lo digo porque eh, no ha habido en términos de en fin, son algunos aportes en sentido, ¿no?, y cosas que están pasando y, ya sé... Bueno, para poder aportar una cosa ruina y una, y una cosa muy buena. Eh, la cosa ruina es que, cuando yo me notaba fuera, el día funcionaba la comunidad valenciana, el país valenciano, las tres, las tres provincias, entonces pensaba que yo exageraba, siempre me decía que, bueno, Valencia, que eso allí como lo creemos i el 2004, el 2004, el 2004. No sé què, el que, el que jo contava sobre el bonat, el, el bono txeckel, el servei d'ajuda a domicili, el Eulè, que estava per a. un local Al llarg del temps jo pensava que bueno, com venen els primers experiència pilot i ser els primers que, que la vaig cagar, pues doncs seran els primers en així. Conforme van passant els anys i continuen anant a les assemblees, als congressos, me dono compte que anem a ser els últims. Això és com a mala. Vale, perquè continuarem ahir, no ens creiem per a poder ser així. La, sí. la, la, la, la, la, la bona és que el una Superior de Justícia de, de Toledo ha dit que aquesta llei, que els serveis socials són competències, els serveis socials generals són competències dels municipis. Això és una de de la bona. Una altra és la llei que ha nascut com a decret, eh, sense que se doni compte Montoro, de Castellà-Leó i de Galícia, que Extremadura també s'està agafant, en què li dona el que servia fins ara en les localitats, va continuar servint i vos dona la competència. Perquè com és meu, dic que continueu fent com ho feu. I jo ja distribuiré com ho teniu que fer. Això també és important que tenim. I un altre primer treball que duem, a part de la premsa i tal, és que el l'Amnistia Internacional hem dut una denúncia de la Comeració València dels Drets Humans que estem vivint en els xicotes municipis i en els grans municipis. No? la manca d'alimentació, de, de vivenda, de medicació, perquè això sí que fa la vivenda, l'educació, els llibres, els xiquets, la roba... Estem comprant mantes que jo fa 28 anys no comprava calefaccions. No n'havia comprat en 28 anys. I aquesta nit he tornat a comprar mantes perquè no paga més lluny. Eh, S'està vulnerant un dret humà, una silla de dret humà, i Junta Estrella, que és el president de l'Amnistia Internacional, ho presentat, no sé, però... Ni hay ni hay Sí, yo yo sentí de eh, algún yo yo sí que sé que o sea, yo otra también la Melayum, la Yum que trové es que ni hay estrategias continuas que están haciendo para que no se complique la Y, ¿sabes? En este caso, el otro día tenía la suerte de estar en el presidente de la Asociación de Interventores y Secretarios Municipales, que es de la Valencia, y digo oye, esto me marcha, esto de es la revolta. ¿Esto qué es? Están haciendo, y va a poner los ejemplos que estás tú diciendo, muchas comunidades autónomas están haciendo eh, estrategias para no aplicar, porque los propis alcaldes del Partido Popular no tienen capacidad, es de ver es que es para el 1 de genero de 2006. Pero claro, que yo ahora llegue y las competencias, claro... Por ejemplo, ¿no hay algunas competencias que son imposibles. Que en la práctica y si tú, en las escuelas, no vas a cuidarlas? Entonces, yo sí que creo que no un punto de llum. En sentirnos, yo creo que la acción, la movilización es necesaria. Yo creo que tienen que ser más didácticos, tienen que ser capaces, en cual según tipo de ejemplos, de hacer que la gente, bueno, sigan cada vez más sensibles y también más incisivos. Eh, crétanme que tenéis que ser capaces de repolitizar más a, la, a una ciudadanía que nos hemos despolitizado, no? ¿no? No no en partido, sino de, de modelo de ciudadanía. L -l -l -l -l -l la otra cosa que yo daré vueltas a las notas no intenté, lo pichor de esta reforma es que ahuyuna comida, compadre, pero nos ahuyuna del concepto de ciudadanía, en tanto en cualfa la ciudad o la polis como el, la, la acción democrática mespropera, ¿no? y si tú estás evidencian que lo ves propio tampoco es controlable porque verdad te prohíben hacer las cosas que allí siempre en el caso no es imposible hacer dijo tiene que ser una actividad eh, bueno, las recomendaciones, ¿no? Que no incurran su puesto de ejecución simultáneo en servicio con otra administración pública, si está en Ministerio de Afers Social, eh perdón, Afers estrange en Cooperación, ya no. Que siga sostenible financieramente. Pero cómo va a ser sostenible un proyecto de Cooperax? Bulli que fa fa imposible. Y eixinato, que es lo que di a Copayu. Claro, hace que la gente se ayunye la exigencia ciudadana de que el territorio, la gente que vive, que vive a la gran ciudad ve al pueblo de 50.000, a, a un segundo, bueno, a un pueblo de 8.000, ¿a aquí es para exigir? La calidad, no, no, yo esto no es competencia. Después, una altra cuestión que para mí en el país clau que es el concepto global y local, ¿no? El local o el local, sí, si no somos conscientes de que eso es puja y baja, lo boi lo roin, eh? Pero eso sí es igual, sea, lo lo eh, No podrán fer una, una, una construcció d'una nova ciutadania i d'un nou moment, ¿no? Després també jo penso que, que estem en una espècie de que, la doctrina del shock, ¿no? La gent que collo o que lo con y y si no, bulle chivo, si no el Borel, quan la la Naomi Klein diu que estem noqueados. O sea, no, mos, no, mos, no nos podíamos imaginar que esto iba a ser así. Y si de fe tú pensé, es que es, es flipante. O sea, yo en, en estudiantes universitarios, es flipante. O sea, es decir, aún ni había 60.000 que tienen dos años 40 y es nano, no pueden pagar la matrícula porque aún una familia funcionaba, ¿no? Y sabe, sabe, ya no funciona, pero es que no, no pasa a veces. Mon padre está en el paro, mamá está en el paro, yo trabajaba y no tico, si el dir, que els socs, no? els quants socs, estem bloqueats. Jo sí que crec que ahí hi ha estratègies, unes més lentes i altres més. Una, crec que hem de que ser prudents, en què l'acció violenta no serà... O sigui, sea, el que diguis tu, crec que hem de ser molt, prudent, molt prudents, perquè el que ens demana al cos moltes vegades és que rebentem tot, però ni que rebentem però tampoc fem algo que no sigui no reventar-lo. I després també, jo crec que la desobediència civil, en molts casos, va ser la solució. La desobediencia civil desde la profesionalización o desde los profesionales, los colegios oficiales tienen que hacer la feina en todo lo que es acción social, de cualquier tipo. La desobediencia civil con la obsesión de conciencia de, de despesa militar en el IRPF, la desobediencia civil que cuando vas a un joc te están demandando una acreditación de dir usted a mí, no las manifestaciones, oye, usted me pide que usted me da la, la, la chapa y yo le denuncio a usted al día siguiente. ¿Qué es esto que usted me tira a mí porque yo estoy aquí y no le pueda pedir a usted su identificación? Entonces la desolidiencia a ti cree que será un sistema que nos va a salvar en el sentido pacifista de cómo poder hacerlo. ¿no? Y bueno, yo creo que el concepto de hacer que la ciudadanía siga solidaria y que la solidaridad siga ciudadana es un... un, un un de parábolas que nos da una pu de solución y si no hacen que sigan consciente de que no solamente es la nuestra vida de importa sino la vida colectiva al ve común siga la referencia y que entre todos puedan hacer que existisca la acción del de común antes de que vengan a los nuestros el cuerpo a tierra ¿no? y también ser consciente de que bueno pueden entiendo un cambio pero en efecto de no va a ser fácil tienen que ser prudentes pero bueno no ser fácil ser prudentes no significa que que pase lo de Buyena en, en yo estoy consternado en de Andalucía pero como que ahora tú le desalojas y la consellería dice que eso no es yo, yo estoy flipado no, no me aboreo. posiblemente tengan ese rollo pero no acabé entiéndolo o sea que bueno Punto. Me cae, es que me, me pongo... Yo quería apuntar algo que estabas diciendo, lo de que, que estamos en estado de sol. Eh, lo que estoy viendo últimamente, porque cada vez hay más gente de, de clase media ¿no? que está cayendo de forma brutal, para que la sensación que me da a veces es que mmm, hay cada vez más o menos sensibilización, Entonces, lo digo porque yo por lo menos lo veo en mi trabajo cuando cuando comento que trabajo en colegios ¿no? y cuando comento zapatos evidentemente no de personas pero este, situaciones que están viviendo ¿no? familia como nosotros que, que, caen, que caen que caen y caen y veo la, la nula redacción por parte de la gente y igual claro, cuando voy profundizando más con colegas con familias que no han caído todavía Eh, lo que me encuentro es que la gente eh, evidentemente todos nos vamos empobreciando un poco entonces la lo que te dicen es que Yo también soy pobre, claro, y dices, espera, que corazón, vamos a ver, claro. <risa> hay distintos niveles de pobreza, nosotros nos iremos empobreciendo, pero es decir, que hable un poco la sensación me voy a muchos sitios, es que la gente se va insensibilitando porque también al mismo tiempo nos van tocando a todos, a los muy ricos, y en vez de ser más solidarios de decir joder, qué mal que nos está pasando, se están encerrando, la sensación, que, yo hablo de mi historia personal, ¿no? Mm -hmm. que, que se van encerrando en su historia y, y, no, y insensibilizan a los demás. Es, manual, ¿Es, es un manual, es un manual, coger el, el shock, la doctrina del shock y es lo que nos está pasando. O sea, es el Chile y la Argentina de los años 80. Sí. Solo que aquí el golpe de estado no ha sido una forma de matar a Allende. O sea, ¿es, es o sea, es, es no de... A la centroamericana. ¿no? Sí, bueno, lo que quería comentar es que lo que referente a lo que estabas diciendo, que por ejemplo, en lo del copago, el copago es, se ha oído mucho, lo otro día hicimos una manifestación, pues lo aplica la consejería a través de un decreto que, bueno, que sabemos, ya lo he dicho antes, que es ilegal porque no está en realidad aprobado por lo que se lo tiene que aprobar, pero ya lo están aplicando y no lo devolverán. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, Rita Barberá, que es el Partido Popular, no, a los colegios como de MIG, a los centros de día, los centros ocupacionales, que son municipales, aunque los gestieron una empresa privada, no les va a aplicar el copago porque ella misma no se atreve, o sea, se pone ella misma en contra de la consellería por los votos. <risa> cara al exterior, entonces, claro, eso es entre ellos mismos la discusión que está habiendo. ...y luego que hay otros ayuntamientos... ...que también están haciendo... Un buen, ...una buena labor... ...sobre todo claro que no son de... ...pero aquí es bastante generalizado... ¿eh? ...que lo, los, los chicos que ellos tienen... ...censados que saben que van a pagar un copago... ...que según las características de la familia... ...pues lo va a pagar el ayuntamiento... Sí. ...entonces sí, bueno sí. eso ya es una especie... ...de desobediencia civil... que es a lo que es yo iba ...y el mismo CERMI... ...que el CERMI está dentro de la ONCEA... ...que es como la patronal de los servicios sociales... ...más o menos... En una de las últimas reuniones que fui yo, pues también llamaban a la desobediencia civil, porque en este caso, que es un ejemplo que, que es muy ilustrativo aquí, se pide a los directores de los centros de día, a los centros ocupacionales, que hagan de recaudadores de, de este de este dinero, porque se lo piensan quitarse la subvención. O sea, tú me tú tienes que comer a los usuarios X demás Y yo te lo voy a descontar aquí de la subvención que te voy a dar. Entonces, claro, los convierte a ellos en recaudadores. Aunque con esto también ha habido algunas intentos de convencerlos de la consellería diciendo que, que van a salir ganando. Porque como luego iban a subir o bajar, no sé cómo lo habían arreglado. Pero bueno, ahí entre ellos mismos había una serie de, de, de desunión y de la misma, vamos, que iba a esperar que ahí el 11 se hablara de desobediencia civil y de que no cobraran... O sea, no hicieran caso a la consejería y no se cobrara la su vida. Era impensable, hacer nada. Yo quería, quería decir una cosa, que tú has dicho, David Esta mañana un chico de, bueno, ya no tan chico, de esclerosis múltiple iba a un centro de herida que no pagaba nada y ya le una carta que tiene con las 700 euros al mes. Sí, es de Rita Barberá, o sea que es de Valencia. No, pero si es de Valencia, ahora lo mismo Rita Barberá. Con lo que por, vamos, espero. Lo que ha hecho es sí. que la consejería manda la carta y Rita Barberá sume el gasto. Sí, el que pasa es que es un acción populista ¿eh? Que sea, no es una cuestión... El problema del repago es... O sea, establezco el repago y tengo que dar gracias a los mismos que lo establecen en su sistema. Claro, es, es, es un poco... Es tema... La esquizofrenia de, de algo también, pues, esto pues la estrategia tipo... Hacemos como el aborto, ¿no? Vamos a francear inicialmente una reforma súper como la gente va a protestar y luego un poco, bueno, vamos a ser cinco, ¿no? pues, que decir, ¿no? Puede pasar también con la esto... La como puede pasar sí, de locura, la, la, la, ¿sí? la estilofrenia de... a mí lo que me preocupa de, y perdón estoy en verbo raico es por ejemplo, que arriba España 2000 y pasa mm. lo de la otro día hostia ¿cómo que no me ha ganado allí sin violencia? ¿no? Pero, ¿cómo que no me ha ganado allí? si esta y eso sí que es ver, es porque en la, en, en la trayectoria personal lo deyes tú muy bien hostia al fin y al cabo tú te alces y, y el día pasa y no nos dan a tres más ¿no? Mm. Però, ostres, tu, passen coses que la contestació es nota que estem una mica noqueats. O sigui, que Espanya 2000 dona aliments solament als espanyols. O sigui, tu què és? I no hem anat, eh? O sigui que... Ei, no hi havia convocatòries semàtics. Mira que hi havia convocatòries, doncs no coincidia. Era un... Era el matí, ho Eh, a sol sí que es una febreza de desorganización, una febreza ciudadana, porque eh, no cal convocar eh? eh, todos sí sabían que a desdoche era allí la plaza oye, a Nema pero Peruquín son las sinvergüenzas y denunciarlo, oye, de a señores ya está, entonces Gothico, yo sí que, te que tengo ¿cómo, perdón? pues porque tenemos un sistema de un, un sistema raramente garantista y o sea, donen permiso para hacer una acción pero no es un problema de que estiga la Policía Nacional es que tú vas simplemente de presencia y tú expliques que eso es una barbaridad, estiguen custodiados o no, Goldy no no, no, no bueno, ojalá, pero... No, es de Manen Permís sí, claro. y es El otro día lo atrevieron a hacer una acción en la puerta de la Fundación Ciés sí, para el tema Caso Blasco. Es que Reforzadamente la, la idea, el tema de la criminalza. Es, si van activistas sociales. Yo sé no sé qué genialidades que, que, que están en el segmento, vale, se acorta, Cof esta realidad, pues me no había, no había no. historia, pero si sí, han en peludos, es es re, claro, reforzando bueno, los de la, de superpeludos ese. y izquierda, claro, la izquierda violenta, ¿no? de un de, de... de, de... <t 'en> tronarte, no? o sigui, si si es una resposta, és la chica esta que va a incrementar contenidos, bueno, no tampoco eh? se sigui, sabe. la marxa del metiro en de Madrid, no la pose en pa... això és eso es una tica, eso, imatge de tot el que ha sigut milers milés ingleses y unas personas son pues una estrategia también, entonces claro, también poc... aquí si se presenta que si se juntara la izquierda, la izquierda valencista a, a, a donar caña a los grandes y sería ahí la, la batalla capa, no sé, porque es ese modelo, ¿no? Sí que es verdad sí. que sí. Claro, igual unas estrategias también que tienen que hacer es a mes a mes de, de, de, de portarles bata, batalles y cosas que cada sector, la batalla en general, servicios también, de trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, en general, pues es eso, ciudadana. Claro, esa es un proceso de, desay de, de, de desayuno que digo yo, que la gente va viviendo realidad, se desayuna, al final es dinámica, en grupos, dinámica en de grupos, dinámica grupos, todos tenemos que vivir cosas para realmente, entonces igual, trabajar en esa línea, es si decir, tienen que invertir recursos, si tienen que invertir horas y, y trabajo personal. Y no, no, nada, sí, en Ceresa es el reval de concesación, ¿no? Es que sí, había ideas que, en... que oigo, yo el otro día oí a una señora que decía Estos a los que hemos votado han robado Pero es que si ahora votó a los otros, cuando entren, robarán también Entonces, ¿para qué voy a votar a otros que no roban Prefiero seguir a los mismos que están, es que es alucinante sí. Muy bien Eh, dos coses en relació amb el que comentava el company de conscienciar i, i que té un bo relació amb el que, que està fent els prems de, de l'aplicació de la llei i de conscienciar la, de la i en coses que parlàvem abans d'entrat i és en com la, la gent de la peu no té, no té un sentiment de que els serveis socials això ja no és d'ara, són, mm. són els drets que ens estan llevant sistemàtics i són els nostres drets socials no? i que és molt, molt important eh, pues, eh, reforçar aquesta idea no? de que vale, hem de ser solidaris, hem de generar eh, alternatives al, tal, però per damunt de tot això hem de defensar els nostres drets que han costat molt d'aconseguir-los no? i que també aquest tipus de reformes pues, el que estan no són les, les poques eh, vies de, de participació de la ciutadania en les, en les polítiques socials, no? si, si i això està relacionat també en com tu, com serveixes i com, com tens la construcció dels teus drets, o sigui, si tu no tens capacitat de, de participació, difícilment vas... vas això encara ens fa molt més febles i, i molt més vulnerables com a socials social, com a... Com a, gent, eh, social, no? com a i, I en relació a el que comentava a Carles i la companya del de, de, de repartiment d'aliments i, i que dius tu, no varem estar allí tot això, vull dir, que, que tranquils que, que, se, que se vos farà una convocatòria en breu per a respondre per a, a l'acte. Eh, des de València Cui i des d'altres eh, organitzacions socials es van a presentar mogollos d'esquits a la delegació de govern eh, demanant que suspenguera l'acte, que no se'ls donarà permís, se'ls va donar permís doncs, perquè, com són un grup legalitzat, i doncs, bueno, la legislació... per, per La darrera reunió, dir que se'ls va donar... No tenien permís per a fer el repartiment d'aliment ni, ni fer el muntatge que tenien allí en aquell moment. Eh, nosaltres aprofitarem la conjuntura per a desviar l'atenció cap a un projecte de dinamització comunitària que, que, que estem posant en marxa en Oriolls, i que sí que està aconseguint un poc implicar a, a, als agents socials del barri, no? a l'associació de veïns, a l'assessor de cotxe islàmic, a l'associació d'aturats i estem intentant fer, fer coses eh, junts. Eh, S'han fet declaracions dins d'aquesta roda de premsa doncs un poc a, criticant també de la, a l'administració de la falta de, de recolzament a, a barris que a més estan especialment castigats. No? i, i, i, i bueno, la resposta a la, a la premsa ha sigut automàticament i eh, bueno, es quedin dos articles ahir un en el que Rita Barberà han focalitzat tota la tota tensió en València acull. en un article de Rita Barberà ja ha estatge de, de ser l'esquerra radical no veig-ho tu i en l'altre article de la Consellera de Benestar Social fa un relat exactament de tots els projectes que li han finançat a Valencegut en nom i cognoms i les quantitats des dels de, de últims 4 anys. Diguem que, que com nos atrevem a dir que no estem rebent res si mos han donat 25.000 euros? Què problema este pot tindre Oriol? Si vos 25.000 euros, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, no ¿Eh? De saludo. De igual. De igual. ¿Qué tal? Yo podría tirar. ¿Qué antes de... ¿Qué tal? Es como partecha hoy, o sea, o sea... Este es uno, yo estoy que... No sé con alguna gente de Valencia, que no estuviese eh, allí. La verdad es que vosotros arribabais en de Wimicha, estos estaban ahí desde el Snow. A mí me en la Cuba que unas 300 personas en Cuba dos dos o tres. ¿no? Era una Cuba llana. ¿no? Eh, yo creo que es una, es una fotografía, esto es eh repartir uns aliments eh, mil 20 kg, això una merda, en termes de partit 2000 kg, això el centre islàmic el centre islàmic en la primera entrega de fes a l'any repartir de 10 tonelles en la direcció del la borsa una de roja, una, una caixa de llet, una llenda un de turc o un plat de macarrons Ah, y que si, o no, eh, no sé si era desodorante o o de eso para la lucha eh eso, eso es lo que portaba la tenentadora la... la... la... la... todo de mercancía todo, pues, todo no, no, de mercancía la... no pero... eso eso es lo ¿no? que tengo yo. No, no es la sí. anécdota, no o sea, eso es la anécdota. El problema es esto es un aspecto de la situación que se puede que se puede explotar, ¿eh? vecia nominalmente lo que pasa. Es decir, que sinia, ese sector sí que está, ¿eh? ellos se dedican cortaban unos chalecos que la red social, social patriótico. no va pues vaina. el social patriótico, eh, no sé qué más, nombres de una de la dona, ¿no? No, El problema era que algunos traerían estructurado en se enterarán Ben, ben. dos tres persones que se valen i sí però lo més dramàtic és es que estos demanaven el carnet de l'adult i el carnet de la identitat i van haver dos o tres casos que les eh, coses així, o les ja, de pares eh, i si les valen y si, pares, eh, de, si van a fer, i sí i sí també això va generar algun problema però bé li dic es que és que Y, y, y la fiebre de, de los bancos de alimentos que ha entrado ahora es una propuesta que luego todo que está negando así es lo de esta lifa ¿no? claro que es, es eh, contar en la colaboración de, la, de, de determinada iniciativa social una extrema derecha pero otra que no hueles ¿eh? en lo del tema ese de bancos de que efectivamente es solución la vida a una persona en un día condensar eso quiere ir a la gent que n'hi havia, la pinta que era, era de gent que estarà. no sabia típica que va colar el carro, el carrer no? No, no, no, no era el perfil. No? Em pareix que això em va treballar més. Eh? Mm. És a dir, que davant, davant de la regulació, de la privatització de tot el que estem dient, la acción alternativa, eh, si no se, si no se, lo la ciudadanía, lo construir ciudadanía crítica, entonces esas cosas, no sé. si no la se en concreta y para eso van espais, espais en los que puedan hablar, ¿eh? Eh, esa talliña de intervención social pues, se puede se involucrar a estos extremos y sospechados, ¿eh? Y creo que es un problema que tiene que cachar a nosarlo. en las conclusiones de este torneo de hoy la que eso es un peligro real. Es que yo que estaba estaba pitado y que en que fin, querían comentar sobre la, la actividad esta que va a hacer España 2000. Es que van a ser una de las organizaciones que van a presentar el ex cliente para que les la actividad. Efectivamente, la administración o la ayuntamiento contestaba al día que se había demanado, eh, eh, de forma correcta y tal, o sea, que tenían eh, las, las administraciones perdidas, pero bueno, no sé si se está investigando a la vez por parte de la Fiscalía de Abadí la, la Fiscalía de Abadí que, que investiga este de Abadí estaba avisada de que era lo que podía como sí, es una cautelar podría haberlo vivido perfectamente Vam estar plantejant, juntament Sercui i altres organitzacions, i si anar allí a, a veure els detalls. Va valorar que no era millor que no, dir, jo crec que <coughs> aquesta és la estratègia. <plantejades>. Justament, <coughs> prèviament, ens hem de reunir, hem de parlar, hem de veure què és millor fer, que és millor no fer. La premsa automàticament no ha de ser quan no va treure. Si hagués passat moltíssima gent allà i s'hauria montat un, un recidat, la premsa ho hauria d'acord molt més. És dir, de ser més intel·ligents que ells, hem de les vies de gas, o la veritat, fiscal eh, que directe, i, més, i, sobretot, no caure en la trampa que ells no ens volien posar, que és treure la palestra de les espanyols per sí. anem a parlar tots del tema. No? Vull dir, jo crec que és un exemple de com hem d'anar pensant les estratègies, desobediència civil, acions directes, eh, compromís personal, com tu ho deies, però, però anem pensant, anem organitzant-nos com, com tu mateix has dit. Eh, aquesta pot ser una plataforma per veure estratègies, quan hi ha una activitat... Bé, ara no em però pensem pensem-les bé, perquè determinades accions poden de repetir en contra de... I jo crec que ja ho entenc. Sí, sí, ja, abonem a l'experiència. És ah, de... a dir, el tema d'interessió comunitària. Una de les característiques més met, xules d'entraques col·lectius és un poquet de sintetes de, de faig, de recuperar com poc la visió del món professional de l'interessió comunitària. Estim acostumats a treballar amb casos, amb famílies... Pues... Somos cómplices de lo que está pasando, ¿no? es decir estos 20 o 30 años que hemos entrado con un mundo de la ciencia somos cómplices porque se ha abandonado todo el mundo, es decir, creo que es un momento que las claves van a venir por ahí, cuando hablamos de procesos de ciudadanía, de empoderamiento, cuando hablamos de este de valencia coja, al final es buscar la foto, el populismo, es decir, más? más que utilizar esa, esa imagen, ¿no? y Cuando hablamos de esto, hablamos de la clave es que tenemos que reforzar eso. Eso se por nuestra administración y por nosotros, nuestra propiedad durante tantos años. El espacio de interventudio. Paco, y ya vamos. Sí, quería comentar que ahora en la salida estábamos compartiendo con, con los compañeros lo positivo que ha sido. La idea que hablaba Pepe estos encuentros, ¿no? Y que entonces podíamos repetirlos por lo menos una vez al año, con lo cual un poco pues eh, cambiar las dinámicas y, y aprovechar, ¿no? Es que me parece la pena. Y que a la, la, la organización sea muy fácil. Esta vez la propuesta ha sido de, de, del colectivo de Carremonta, la siguiente el colectivo que quiera. Y seguro que vamos todos, ¿no? Y que combinara un poco, creo yo que es importante, lo relacional, con lúdico, porque muchas veces la gente nos tiene atropellados y yo creo que aquí sobre todo también estamos amigos ¿no? y eso creo que es importante ¿no? para, para los atestar a nosotros ¿o aparte sea? de compartir la filosofía ¿no? ¿qué es lo sí, una cuestión, porque eh, Pachelo ha dado una, una clau que yo creo que a veces es necesaria posar y que te que ver en lo, en lo, en lo, por ejemplo, quizás re, ese revival perillosísimo de lo benéfico asistencialista Nosotros, por ejemplo, eh, como coordinador de la es deberes que la DE de Desenvolupamiento, o yo de veces, nos toquen como ONGs, y saben que una ONG es una asociación de cualquier tipo. Entonces, ¿qué está pasando? Ese rol benefico-assistencialista nos hace pues, es decir, que los bancos de alimentos siguen un referente en estos momentos. El altre día el Banco de Alimentos nos vamos a gastar un millón en la nueva sede Entonces, a mí me llama el levante de Alimentos claro, y dice, claro, ¿qué es que faixen el que siga però per a mi el model del banc d'aliments és molt perillós, perquè es tornarà a esto. bueno, la qüestió és que ens va acabar en un lío però la qüestió és que jo sí que m'agradaria, però que hi el company, sí que necessitem que hi hagi un intercanvi ràpid de posicionaments de cada món del sector. Ara el que heu fet nosaltres, jo, jo he segut així molt bruto, Lo brut. que ha passat, si totes les organitzacions, per almenys tenim un posicionament clar de... No es fa concentració perquè pensem que és una provocació. Les organitzacions en el món del treball de persones migrades estan fent les denúncies. Ja està, dos coses, tota la gent ja sabem. En el cas del tema del banc d'aliments, si els professionals i grups com el vostre de treball social foreu capaços d'analitzar què està passant i un posicionament crític per poder arribar tot. tots... Són tres, tres idees, però jo de veres. Jo des del món de la cooperació és molt complicat saber si el banc d'aliments com ho qüestiona. A mi el que més és que li han donat el Premi Astúria, el Príncipe d'Astúria i el que és molt més fàcil el fan d'aliments perquè és un senyor ahí, de la pobla de Balbona ahí, que diu el que vol i les càritas del meu poble que estan donant per sac contínuament a l'Ajuntament clar que mola més el fan d'aliments no molesta y Cáritas sí que molesta pero es el meu pueblo, y yo ¿sabeu? y a lo lo que fa Cáritas es intervención comunitaria como toca y los otros Entonces, sí que es deberes pero que digo no solamente les trobáis sino también un poquete el, el, el, el compartir conocimiento y argumentar porque no todos pueden saber de todo a nosotros muy de vez organizaciones eh, amigas nos toquen oye ¿qué es la asociación esta de Ruanda sin frontera? pues ni idea es ¿Quieres cazadores solidarios? Pues una de blanco Claro, es una... Claro, a Nia Vega es que hemos... Entonces yo, yo faría un mate y La acción del tema o sea, por favor, un argumentario para luchar contra el banks de Aliments o contra este revival... Bueno, luchar... Sí, sí, un sí, posicionamiento crítico. No, a mí no, si me no, digo que son buenas opciones, no. yo lo asumís. Son necesarios, pero no, no. no poseen la prioridad. Pues, pues, chicos, entonces, cuando podáis. <risa> no, perdona, yo que a poquito la yo Ahora, más faena. Javi pide una última pared. Sí. Sí, sí, bueno, yo... La habla es lo mismo. Y, y se un poco la... Pero yo sí que quería insistir. Yo he intentado antes decirlo que a veces sí que se pueden hacer cosas que no las que no las vemos o que no se nos ocurre no yo voy a hacer una propuesta concreta ¿no? a mí, porque ahora estamos hablando de servicios sociales y del tema del furor de los bancos de alimentos hay una cosa que hay compañeros que sabéis aquí que pasó el año pasado y que fue una recuesta ¿no? y que fue el programa de una administración pública valenciana que sí, sí. promovió un programa de, llamó de asistencia nutricional ¿vale? en el pleno en que eso se planteó, fue la de Valencianas en el pleno es que eso se planteó que fue el año pasado, lo digo por aquello también de cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿vale? se pegaron, eh, claro, rus sacó el decreto antes de que el asunto fuera pleno para asumir el programa como propio. Los grupos de la oposición rivalizaron por ver quién había tenido la iniciativa, quién había hecho el exilio ir a Iría Mexicana. Eh, otro grupo planteaba, no voy a nombre, pero bueno, el círculo de la oposición, otro grupo planteaba ¿Y por qué medio millón y no más? ¿O por qué una partida abierta y cuando la falta? sí fin, <risa> eh, eh, el debate y los términos del debate era esos. Es escandaloso era y eran esos. Sí, eh. vale. eh, yendo al término de los servicios sociales, pues sabemos que la Diputación, eh, de acuerdo con la Leyva de, de Servicios Sociales, que sigue vigente, de momento, en obligación de promover los servicios sociales de aquellos municipios que son de menos de 10 mil a aprueba un presupuesto y no, aprueba flamante diciendo yo no solo no reduzco la aportación de diputación al sistema sino que la aumentó el esfuerzo eso es la dificultad de la aprobación de los presupuestos de los presupuestos de diputación vale, pues. se aprueban las, de, las transferencias a los servicios sociales generales y de los 4.800.000 se distribuían 3.800.000. Es decir, un 25% de lo que había en la Partida de Servicios Sociales de la Administración para los Municipios sociales, de Revención o los menos de crédito habitante, no se gastan en Servicios Sociales, ¿vale? Y una de las explicaciones que se da, lo para que se sepa y quede claro, es, decir, es que todas las peticiones de todos los municipios han estado colmadas. Ya, Y que por tanto sobra un millón de euros. Ese es el dicho social. Eso se dice en un foro público y quedar registrado y las reglas, millón de euros y ese millón de euros que se dispondrá de ello para, eventualmente, otro tipo de programas. Programas distintos de los aquellos que están previstos como las prestaciones básicas en plan concertado o incluso los, sí, los que están en la ley, incluso si queremos, en de emergencia, de, de prestaciones y servicios. ¿no? Es decir, otro tipo de, de programas o ocurrencias que pueden atender a esto del, del banco de alimentos o de... Es decir, la alimentación ha hecho cosas como no sólo... Eh, financiar comida para, para el banco de alimentos, ya no financiar un alcón o un asunto de, de almacenaje sino incluso la compra directa de comida ¿qué sentido tiene eso? la compra directa para la claro. comida ahí sí que hay un terreno que yo lo aquí porque lo conozco ¿eh? es decir, y lo corto para un terreno en que se puede hacer una acción de, con mínimo de denuncia y de, de, de desenmanchamiento de un populismo barato y de y también de una incapacidad de los nuestros, eh, aquellos que tienen que venir, que harán que los tengamos que ir al suelo, para dar respuestas a determinadas propósitos. Y hay que decirlo, claro, por lo menos, eh, claro, es decir, yo creo que cada una de las personas que estamos aquí conoceremos algo así, ¿no?, si tenemos una apuesta común de, de propósito pues podemos propósitos, eh, hacer un paquete, y decir, oye, qué fastidio, por lo menos llamar a capítulo a nuestra gente y decir, oye, antes de que entréis a gobernar, comprometeros con la gente que estamos, un poco por cambiar las cosas, ¿no? Comprometeros a no hacer determinadas barbaridades o a por lo menos en un uso público de la razón no entrar en determinados debates que son vergonzosos, eso es Porque la ignorancia no nos justifica, es decir, la ignorancia la puedo solicitar a mí o a mi vergina, pero no, hay que tener una responsabilidad pública. ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias.